Movimiento en defensa de al aragonés, ¿eh? en términos históricos, pro Si es que Fameyo si lo encara, la publicación de aquel mítico No deixez Morir a mi Voz de Ángel Conte en 1972. En este tiempo se han antado y reculado, se han esbarrado, se han tenido grandes errores y aciertos y se han feito un trapazo de actividad, publicaciones, cursos, etc. Un poema, los labios en el espejo de cualquier fotografía. Yo principié en esto el aragonés, muy de impues, en los primeros años de la década de 2000, pero se continuaba fendo servir muchos materiales dos años 80 en la mostranza del aragonés. Una de las primeras cosas que facía este colaborar en aparanza del aragonés en la carrera de 2000, una jornada que se venía fendo en de primeros dos 80, y que era una fiesta para que llamamos el aragonés. las normas gráficas que fue servir y al fruto de un congreso feito en 87, pero que no fácil que meter sobre papel unas reglas que muchos ya llevaban fendo servir una década. Con principio aprender la luenga había de leyme como casi todas Aloeca, un libro publicado por primera vez en 1982. Ese mismo año se aprobaba el primer Estatuto de Autonomía de Aragón, que en su artículo siete no decía: las diversas modalidades lingüísticas de Aragón gozarán de protección como elementos integrantes de su patrimonio cultural e histórico. O consiguió la Fabla y el rol de estudios aragoneses naisieron rematando a década 70 y legallo de fablans del aragonés empecipiando 80. La revista Andalán se publicaría a década 87 y también hizo sus años villeros naiseras collas míticas como el arquitecto Alfabilol Uishorain. que Muchas cosas han pasado en los 90 y en lo que le llamamos de milenio, pero muchas de las feblezas y fortalezas que tengo el aragonés tienen a suyas raíces en isas envueltas. Conocer los primeros tiempos de historia este movimiento cultural y reivindicativo, y es fundamental ta saber ánimos, y como hemos dicho, Ya fa tiempos que va calendo que ese principio una replega de todo lo que pasó en la fin dos 70 y en la década dos 80. Este tierra de barrenos no prueba de estar en una documentación histórica precisa y con los procedimientos que caldría, pero es un acercamiento a esa realidad de Mandebel protagonista, y desde una vista personal y subjetiva, creo que sí, pero con toda la autoridad de que vivieron y facieron parte de aquello. Fue en tierra de Barrenaos, Charramos, Daluita por la Aragones, en Osuitanta. recordamos, pero que sí, que Tierra de Barrenaos Radio y la versión radiofónica de blog Tierra de Barrenaos que podéis probar buscando en Google o si más galvas que para qué podéis escribir barrenau.blogspot.com y lo trobaréis también, por que sí, tenemos Facebook, Twitter, Instagram Flickr, Youtube, iBox e y todo lo que calga todas las redes sociales que me digas pues me voy adivinando y fueras de Badoo Y creo que sí, pues tenemos aquí a Abel's convidados Que le suben lo micro en un PT Para esos de esos años, de esa temporada Que, bueno, de esa... una mica más de una década, ¿no? De esos de hizo tanta, de, de todo lo que pasó en la, la década 80. Pues tenemos aquí we, en tierra de Barrenaos tenemos a Fernando Romanos, que es el fundador de Fablans, que es miembro ahora de, del estudio de filología aragonesa, campeal aragonés, investigador, eh, escritor, ganador de, de un Arnal cabero y, y muchas cosas más. Buen y ya, buena no hay, Fernando. Hola, buena Nuei. No Tenemos también a José Raúl Lusón, que también es teo coordinador de, de Fablán, que es editor de Sordica, fundador de la Sociedad Lingüística Aragonesa y también ganador de Atronal Cabero y de Bel Premio Más, creo. Hola, Buen hola, día. ¿qué tal? Y también a Rubén Ramos, periodista, coautor de, de un libro que para yo ya imprescindible para, para entender esta, estas, estas envueltas, ¿no? Que es el auto, el aragonesismo en la transición, que lo fabio con Carlos Serrano, y que también tiene Belarnal Cabero, dos, creo, si no me acuerdo mal. Y que también ha fito muchas, muchas otras cosas. Buen día. Buenas noches, Rubén. buena noches ahí está que llega a casa mía, porque si te tierra de barra naus, yo me he puesto hasta allí. <risa> pues, hombre, yo creo que en esto el Aragón somos todos una mica barranados y barranadas, ¿no? Calmo y tal moral para meterse en estas cosas. Pero que sí. Bueno, y por en que no se ascuite y que a lo mejor no, no sabe guaire de la historia de, de Movimiento en Defensa del Aragonés o del Aragonés en, en general, eh, por por ser una mica de, de marco histórico que le va trae una bella bella calendata no de, de cosas que se publicaron o que, o que pasaron en, en todos estos años decía en la entradilla que hizo que, que no dicez morir a mi voz que una muy tachén pues lo reivindica como un, un dos dos libros que que facieron ser este movimiento reivindicativo cultural eh, de Ángel Conte este publicó en 1972 O Diccionario de Andolz, con que con que Encara aprende muy taché eh, Las primeras palabras de Aragonés publicado en 1967 Igual como la, la gramática de, de Francho Nagore, con la que también Aprendimos, pues eso, pues yo que en, en, en 2000 Encara aprendebanos con, con la gramática Nagore eh Sea Fabla y, y el rol de estudios nacionalistas, a par de la vez aragonés, también se fundaron en esas añadas, FABLANS en el 1982, o el Congreso de la Normalización en el 87 y tantas y tantas cosas que pasaron, que muchas, pues no han pasado tanto, no son en la Wikipedia, pero que espero que, que bueno, os, nos descubras una, una miqueta. Y yo lo primero, pues quería principiar por una amiga lo más subjetivo, ¿no? Pues cómo, cómo principiad vosotros en esto del aragonés, cómo todos principiezan a interesar y cuáles eran las motivaciones. Y veremos, ¿no? ¿Se coinciden con las que tiene ahora la Chen u un Opas? Se me miran con huellos escompañés, ¿no? Pues yo estoy de. Os primés, ¿no? O taute talmente de todo esto. Bueno, yo empecé pie con la aragonés eh, porque se chuntó en dos cosas, ¿no? Unas percepciones familiares, porque lo mío abuelo estuve en la Valdecho de telegrafista en, en la posguerra y me, me plegó muchas referencias sobre sobre lo cheso, ¿no? Yo ya era muy muy joven y ya sentí esas parolas que decía lo mío abuelo y que siempre le. le eh, él decía, pues mira, cuando yo estuve allí solo se charraba. castellano por tres personas, ¿no? Entonces, eso eh, callaba en lo mío pensamiento, y después, pues, pues bueno, en el en, en, en periodo de democrático, pues yo estí en, en un partido político, y allí, pues, y era una colleta de Chen que era nos interesados por la aragonés, ¿no? A la vez yo tenía 15, 16 años, ¿no? Y bueno, pues en Isas, en Vueltas, pues lo que Febas era pues mirar de dinamizar, de promover, de hacer cosas, ¿no? Y, y bueno, pues van, van a ocurrir cosas, ¿no? Yo me acuerdo que voy vi un cuaderno que yo también se acordaba, hecho ese Raúl, que en calle era macho, en que no yo, del, del CAS, ¿no? Y era de... Trinaranjos. De Trinaranjos, sí, de Trinaranjos. Y era de Trinaranjos, que no sé por qué coda, fue hace un cuaderno ¿eh? que lleva un, años. lleva un concurso Nos llevamos 4 o 5, pues llevo un concurso en el que en la contraportada salían unas parolas en Aragones y Caleva adivinar cuáles eran mal traducidas. Y yo hizo con 14 o 15, 16 años, muy chico ron que yo llegué a la vez. Pues hizo, digo, pero que, que, que esto, tú lo recuerdas, ¿no? Hecho? Sí, sí, perfectamente. ¿No? Pero digo, pues, y no, no he trovado ese cuaderno, me faría hoy de trobalo. Y yo, con con esa, esa Martingala de. de, de De saber que Yera, pues bueno, un, un buen día pues eh, me compré audicionario diccionario de Andol, me compré gramática, ¿no? Y empecipié con el Aragonés en, en el entorno de esta de esta de este partido político. ¿eh? Pero dilo, dilo. Bueno, ¿Y era. Y era, era la joven Guardia Roja. De España y de pues, de Aragón, ¿no? Este ha es sido el origen. Y pues continuaremos, pero mejor que contemos cada uno un poco el, el origen de, de todo, ¿no? Bueno, yo tenía o mal costumbre de de hacer lunas a mis pais o sea, de si sales dinés, cuando me daban perras para mercarme los libros, cuando es comenzaba o curso. Ya sabéis que en aquellas envueltas, pues en las librerías no existía ni código de barras ni cosa, y lo que feva un librero llega meter. a lápiz en una esquineta pues lo que lo que valeba ¿no? y pues con 15 o 16 años pues los míos pais pues me daban las perras pues para mercarme los libros de, de ese curso que, que se empecipiaba y recuerdo pues que en, en el año 83 o 84 cuando empecipiaba no sé si bueno cuando empecipiaba eh, tercero de bu Eh, pues fue a tal la librería general, a, a Mercamé, eh, es libros de para la escuela, y vide, pues una, un, un libret que, que, que decía eh, gramática de la, de la lengua aragonesa. Total que, bueno, lo que feba ayer era borrar con, con goma lo que costaba la, los libros, y si pues metaba pues 800 pesetas, pues yo va pues Eh, 850 pues así a la vez en en 4 o 5 libros pues ya entreba pues 500 o 600 pesetas ¿no? iba a tu casa digo mira esto es lo que me han costado los libros y con eso pues me mercaba los libros que yo quería y entre uno dices pues pues era la, la gramática de, de francho que de, de francho nagore que que devoré pues en bueno pues así si que a hacer cada día una lección, pues yo creo que en, en tres o cuatro días pues ya me la... ya va todos todos ejercicios y torné, porque al canto de esa gramática me eh, beba una tra que meteba curso lacetal de Santiago Palacios y, y bueno, pues también la eh, la facie. Lo que ocurrió hoy que, pues como a todos, pues una una bombilleta o determin, o determinados cables que eran inconexos en la nuestra en las nuestras cabezas pues Toticho eh, se enchegó no y recuerdo por ejemplo pues a mí a lo mío vuelo paterno que ha estado bueno iba a haber eh, muchos años en Ayerbe y me decía como una me repetía como una especie de mantra que yo de O Ferrero de, fe, de O Ferrero de Lo barre, afeito un fuso de fierro muy muy fondo a que yo me parezca va pues una cosa mágica, ¿no? Y din pues no sé por qué, pero yo desde chico ron he tenido pues como muita conciencia lingüística, porque encara que mis pais proceden de bueno de de la zona de Zaragoza, pues en casa mía sí que se ha empleado lo menos diga la mía ...dica a la mía generación... mucho vocabulario aragonés... ...y yo ve que en la escuela... ...pues muy tarde esas voces ya no... ...ya no funcionaban... ...con lo cual pues lo que lo que ocurrió... y que pues... Eh, ...con todas esas... Eh, ...con todos ...o sea todos esos factores ...lo que en yo pues en llegar una luzeta en la mía cabeza... Y, ...y parar cuenta... ...pues de que... ...de que esas voces... que yo empleaba en aragonés de Farag en el castellano de zaragoza y aquello que charraba eh, lo mi abuelo pues y era la pues la, la aragonés medieval la antigua lengua de aragón que a la que se refera, referencia pues lo, lo mi abuelo ¿no? bueno pues ahí me pasó un poco como en esta mesa en esta mesa soy caganiudos pues en, en casa mía también era ocaganiedos... Y yo me acuerdo, no sé por qué, porque además los míos chirmas de Impuest no han tenido nunca guerra relación con guerra asociación ni, ni guerra historia. Y bueno, como que coincidió en dos o tres cosas que, que me ocurrió en el mundo de los dragones, ¿no? Pero en costado, un dos míos chirmas, me acuerdo que cuando yo tenía, pues, el 7 u 8 años, en principio de decirme todos los días, pues, voy a a dar clases de dragones. Y él traía, pues, el número de Rolde y de. Ve el número también de en dos primers de Orache y también la gramática que la tenía y me empecé a decir por pues, la laguna no está el pa' aquí para allá no sé qué y resulta que bueno pues mi país no o sea soy de familia no pero él sí que nació en, en un lugar o que llegó un lugar de colonización o puesto del Mudevar, que es San Jorge y, y en pues a casa que pasaban entonces toques de semana ni sé el lugar y coincidió época de ferixas clases, que igual duró en tres o cuatro semanas, ¿no? Lo, lo que pasa es que yo como como memoria ya tan relativa yo lo recuerdo como una cosa de como si se se fotió mucho tiempo, pero igual he sido en dos semanas de clases, entre entre comillas, y yo coincidió con que los míos amigos del de lugar, que hay un lugar muy curioso, porque en que aquella de colonización y hay mucha Chen que viene de zonas de, de León, de Andalucía y tal, también ya hay chenda redolada chenda Chen de, chen de y de Alcalá de Gurret y estos lugares y os Amigos míos decían cosas como me voy a casa, enta tal, enta no sé qué, y yo, pues claro, yo lo asocié de camino con lo que recibía, en las clases estas tan particulares que recibía de, de, de mi chirman, y así en ese estoy como poco a poco empecé a, a unir los puntos, no lo que decía Steve Jobs en, en aquella charrada famosa, en, no sé si en Stanford, de, a unir dos puntos, ¿no? pues a unir los puntos y a decir, bueno, pues... Eh, visto qué quiere decir y qué tal? Y con 13 u 14 años cayó, pero es mías mans, porque yo reconozco que la gramática de Nagore, no sé si me la plega o leer nunca, pero la verdad es que no. Yo soy de los pocos que me ha tenido como. Pero yo pero, he peor lo que voy a decir. Con 14 años, cuando yo ya era concienciado y tal, y ya sabía pues, que en el lugar de mi papá pues, se charraba de traza diferente, y ya. en cara que no lo charrase bien, pero sí sabía que existía bella cosa, ¿no? Cayó en las mías mans, o libro, viste, del idioma aragonés y Joaquín Costa. de Ramiro Grau Monacho que yo no lo recomiendo si no yo es recomendable o de Santiago o o de Ramiro Grau Monacho, ni de coña ¿no? para aprender aragones pero con eso ya empecé a embolicarme más y más y coincidió con uno de los míos, míos amigos y era zona de sobrarme con, con 13 años, 14 no sé cómo, una cosa muy graciosa que en clase un día una mesa hecha de mi clase en coñeranos en, en huaytenos de Gb se metió a plorar y yo dije, ¿qué fas? ¿Chemecas o ¿Qué? y este mensaje que lleve de, de, de la zona, como digo, Sobrarbe, si los países son de, de Pórtolas, Las Van de Pórtolas, me se miró y me dijo, ¿cómo lo has dicho? Y tal y empezamos a charlar entre él y yo, y ya, pues pues yo me acuerdo que ya ha venido la, la militancia, con 14 15 años, a principio a acercarme a los movimientos que ya van, en a inventar Fernando Ochen como Fernández y como Chuse. Bueno... Eh... Una, una, de las cosas que me ha, ha trocado una Y que, que yo también participé con la gramática de Nagore, pero 15 años después ¿no? de que yo curioso unas fotocopias que me dijo que me hizo una amiga que, que estudiaba en, en Fablans. y precisamente por Asti que le va a continuar, ¿no? ¿Y eh, qué herramientas lleva, llevan esas envueltas, no? Porque hizo la, la gramática y el diccionario ya eso 77 y yo no sé si llevaba más cosas, cómo todos las apañabas, porque, porque hizo, porque eh, estiesen en, en fablans, se feban clases, cómo se feban, qué materiales lleva en esas envueltas, cómo llegan y eso porque a yo me plegaron en, en cara de, de esas cosetas. Yo recuerdo que entré, eh, cuando entré en la, en la, en la carrera, se, vi de cartels que se feaban cursos de aragones, los feaba Carlos Abril o de lengua aragonesa, y viva un, un otro curso que era de literatura y que lo tenía que haber dado Chusinazo Navarro, lo que pasa es que no me ...no me apunté yo y Carlos Abril... ...con lo cual pues todos los días pues... Eh, ...no febanos clases nos dedicábamos clase a charlar... ...pero a través de Carlos Abril y de, y de Chusinación Navarro... ...pues entré ya en contacto con, con Oligallo y con Oconsello... ...yo recuerdo que la primera vez que entré en en, o, en Oligallo... ...que fue en Chinero del año 85, tenían te a la fin de, de una alcoba Pues una especie de, de Almariet allí con Bien poquez libros Porque en aquellas envueltas Pues la verdad es que no, no existía Guaire material La gramática esa en la, en, Con la que todos hemos aprendido No son que Que las diferentes entregas Que Françon Agore Fue publicando en el año 75 Y 76 en, en el periódico El Noticiero en cada en cada número publicaba una, una lección con lo suyo solucionario y lo que hacía en el año 77 pues pues fue publicarlo en la en la editorial de la librería de la librería general con lo cual pues eh, el único método que existía y era irse nos lo sacábamos de de punta a coda como he dicho antes pues yo en cuatro o cinco días pues me lo Me lo facié, me lo repasé y, y muy pocos materiales La editorial de O Consello de Arfabla Aragonesa eh, pues Acababan de publicar Bueno, van publicado, si no recuerdo mal o, o primer número que publicó fue la obra de Arnal Cabero, de, Perdón, de Anabarca de Bolea Publicón también, podés intervenir, ¿eh? Le toto rodillas y Alcanto el cinqueta Eh, es publicó un exacto Cleto Torro primeros. de ellas el Cinqueta Alueca Alueca un poco eh, de sí pero Alueca ya del año 82 o 83 con lo cual yo ya lo, lo podía leer pues existía estiva Falordias 1 que ya era un cuadernet que va publicado o, o, rol de estudios nacionalistas aragones a máquina de escribir sí, sí. y el año 8, el año 85, el año ese mismo año publicó no número 2, valor de as 2, que saliva recuerdo muy bien, salían dos relatos de, de Quinovilla. Y funcionábamos con fotocopias, o sea, con unas sí. fotocopias que va confeccionado Feba tiempo Fernando Romanos. Y que se iban repetiendo y que iban eh, pasando pues de, de maestro a, a maestro. O sea, la verdad ya que muy muy poco material y muy pocas lecturas. Yo me acuerdo de unas, perdona Fernando, que me acuerdo de. Yo me apunté, con el rematado lo de la militancia, porque yo me apunté en un curso de Oligayo y yo me acuerdo que se daban, a par del año 87 o así, se daban como unas eh, fotocopias de unas lecciones que no sé quién le fería no sé tú igual Fernando que era como como unos diálogos y tal en aragonés de pues uno que era que se iba a Tamili y, y no sé qué era Juegos de yegua o de picho pista... chusto chustá la fusta eso era bueno eh, yo soy culpable de esos <risa> materiales no porque cuando cuando empecemos a dar clase de aragonés en primerías en la coya que estoy el origen de esto que no le hemos charrado no en cara no bueno pues yo me he que para a choya choya, a, eh, a, a chabla no, no, no, no choya porque los metemos a si sí, primero es tío y pues coya ¿no? en que he trovado los posibles nombres que iba a tener el ligallo eso sería para esmeligue se hacía una lista de posibles nombres que eso sí que sería para ligue Bueno, pues, eh, eh, claro, lleva la, la gramática y no lleva otro material. Entonces, claro, pues ni, ni tened más pedagogía ni cosa. ¿eh? Entonces, lo, lo, lo único que puede hacer y era explicar a gramática y, y hacer ejercicios, ¿no? Yo, a escape, paré cuenta que, que eso no era porque era muy aburrido hacer las cosas, ¿no? Y que calé a hacer bella cosa más para practicar, ¿no? Yo, taparda a la vez, empecé a, a dar clases de aragonés. en la Universidad Popular yo estoy eh, que por cierto le saqué la plaza a Chusinación Navarro siempre se encarga yo cuando bueno, presentamos él y yo eh, y él le va a cabo la carrera y yo le saqué la plaza pues por eso porque yo yo iba a hacer unos planteamientos más participativos en esas en pruebas entonces bueno eh, todo estando allí pues claro en, en la Universidad Popular que le va a hacer un poco mejor la programación los aspectos pedagógicos y en a hacer unos materiales que ya eran diálogos charraos en los que se practicaba la ...la expresividad de la lengua... ...o vocabulario... ...y todo eso... ...pero claro, yo eso lo, lo he feito... ...porque... Mmm, ...yo a escape... Mmm, ...paré cuenta... ...que... ...lleva otra cosa... ...yo lo recuerdo que... El, ...tal menos uno de los primeros contactos que tiene yo... Eh, ...me compré los libros... cuando debe, ¿no?... ...voy puyata huesca... ...a las fiestas de San Lorien... ...y esas de una zorrera... ...tremendas que se ceban... No. Y, No. Y que se fiendo. Un año que hiciera de modo estas trompetas y pues se van tornando. Los de dormir en un parque. Esta, uh. Y recuerdo que eh, me compré el periódico de Huesca, que, que a la vez llamaba Nueva España. ¿La Nueva España? Sí, sí, sí. era Nueva España, el periódico de Huesca. Y pues iban rebaixando Porque a poco lo de Nueva España se es quedó el periódico Uf. de Huesca. Y ahí eh, voy y leí un, unas colaboraciones de Agliberto Garcés. Y claro, yo le llevé eso y digo. Esto suena de otra forma, ¿no? Esto suena de otra forma, ¿no? Y pues me completa en el libro Civilización Pirenaica, que llegan que saque lo los huevos de yegua, ¿no? No, ¿no? Libros que lleva, que salían cosas en Aragones. Pero yo a escapar que voy para cuenta que lleva un aragones que era popular y que carcaneaba un poco la idea que se tenía de la gramática, ¿no? Hasta el punto que casi pensábamos que no existía la lengua viva, ¿no? Entonces, esos diálogos los hacía aproveitando. Expresiones, vocabulario, historietas que yo he replegado de, de, de estas zonas. Entonces, esos materiales ya era ISO, ¿no? Material, lo único que lleva ya era ISO. También Francho Beltrán, hace un, un, un, la primera. O jefe de servicio. Audiovisual de aquella época, que para eso sería majo, otro Con una cinta de cassette y unas diapositivas, una de zaga de latra, ¿no? Uh -huh. hacíamos un audiovisual artesanal en el que se contaba la historia del Aragón no recuerdo no y entonces eso se feba no con eh, papel de este de y, y dibujabas allí los las cosas los mapas o febas fotos y febas una diapositiva y entonces ya era el único material no o sea, los los materiales que llevaba era eso tiempo ya va a parís serve el libro no yo los primeros que van a salir ya eran bueno antes ya eran dos el de farorias y brochas no Dos a muerta al alba a Y garba de, y agua Y ¿No? eran esos libros Pero cuando cuan salió eh, El de Riva El de Versos y Romances de Y el, el canto el Ziqueta Yo ahí ya paré cuenta Que el aragonés ya era otra cosa no Eso ya era otra otra vitalidad no y Entonces ya empezamos a, a, a emplear Materiales de, de libros y de cosas publicadas ¿no? Y luego pues lleva ve, ve El disco de la Valdecho no, el grupo sí. Alto Aragón, cosetas sueltas, que era pues metebas una cinta de radio cassette con una cantaragones y eso era, vamos. Y el libro o disco este de cómo era Francho Garcés o Mario Garcés. Mario Garcés, sí. Mario Garcés y del año 82, 82 o sí, 83. Sí, sí, sí se, se empleó mucho también. Un gran <risa> superventas. <risa> Hombre, tapar ta de la media, y en un mundo no que nos muy bueno Pues lo uno, puedo sí. cantar entero. <risa> sí, sí. sí. y yo me acuerdo que de impuesta en eh, la mitad de los 80, si fue uno fallo y era yo ya digo que soy de una generación que ha hecho no que pasels y que mmm, taparda a la vez eh, eh, con Josep Bada cuando saca lo de la declaración de mequinensa y tal eh, y en principio o que trae en la escuela eh, en las comarcas dan que se echarre y tal bueno con la aragonés lo que se fació y eh, una colección muy interesante también Poco reconocida, pan de, casa, de, nuestra. Pan de casa nuestra. Sí, y había un libro que yo me marcó, eso, eso fue ya el de Y Charlín no, no, no, no, no, Ausencia. No, no, de textos, de... Sí, sí. no de, de textos en Grausino. de textos en Aragonés. yo digo, sí, sí, a ver cuán sale a Tropa como se charra. <risa> yo eso, Yo, yo... me acuerdo que, que hay una pre... bueno, yo, o curso, Que hacía en la eh, de Fablán, me lo daba una persona que, bueno, ¿para qué? Eh, y un día, un, yo lo fui a los de Maytins vino Fernando. Y, y pillé ese libro, y nos tiene esa clase con ese libro. Y no me acuerdo ahora cómo se decía el libro. Textos en aragonés dialectal del siglo XX. Sí, pues ese sería. Pues si lo dices... Es... Sí, lo... Ahí lo que ocurrió fue que se le presionó mucho a, a, bueno, a la Consellería de Cultura para que sacase materiales en catalán, que este publicó la gramática aquella de... en catalán de Artur Quintana y mes materiales pero claro, también se se vieron en la obligación de publicarle, de publicar una en Aragones, o para Aragones, pero claro, no existiva, no existían ni creados, ni escritos, ni cosa, y así en esa prisa y corriendo, Eduardo Vicente de Vera, que ya era en aquel momento, ya era en la en, en Cultura, y era director general de cultura Pues charró con los tres o cuatro contactos que tenía, pues, para para pa publicarlo. Y lo primero, los primeros los fació él. O sea, El lo gritamente. primero, Calibos de Fogaril contactó con catorce o quince escritos, para que le escribiesen un, un chico párrafo en, en lo suyo, en la suya, en parla, ¿no? en la suya variedad, ¿no? Y, por ejemplo, lo de textos en grausinos también, y una recopilación que, que él enfa de, de, de textos del, del ribagorzano. Y lo de Francho, pues, era una, un proyecto que Francho tenía, de, de, o sea, de ir publicando una especie como de, de diccionario, o de, bueno, lo que dimpués ha publicado el, el, de, famoso el famoso este de geografía diatópica del aragonés, en la que se replegasen pues eh, pues todos textos de, en cada una de las variedades lo que pasa es que en aquella época pues bueno pues lo que salió pues fue aquello no Ayerbense ansotano y, y Belsetan yo me acuerdo también que eh, en la televisión claro, a la vez no, no existía televisión de Aragón no que parece que como que la hemos tenido toda la vida y los más fotiu pues una ripa de tiempo sin tenerla no y eh, lo que sí que teníamos bueno era un programa de televisión Eh, un mierdito, un eh, dentro de, de Televisión Española asistiva eh, una desconexión de que cambió tiempo y había una vegada que ya era media hora de pues una hora y yo me acuerdo perfectamente de un programa que se fació, un debate que no me acuerdo porque igual tenía yo a la vez 10 u 12 añadas, 12 años eh, y que, que achenque y Salió debatió en Aragonés Yo no, me yo no sé si era Jesús Bernal u Francho Nagore. No, no salió. Fue, era un combate. Aures. Fue un combate. No, no, no. Hizo ah, no. esto posterior. Ah, entonces he en cara antes. ¿eh? Y que yo me acuerdo perfectamente. ¿eh? O sea, El combate yo, sí, sí, de Nagore. De Nagore, que feo va en... Carbonel, Carbonell, Joaquín Carbonel. Con un ring. Sí, no sí. Contad, contad. Que esto <risa> no, a ver, yo no me cuento, hay un debate, pero igual sería, pues te estoy charlando el año igual, 83 o 84. No lo recuerdo. Un no. debate de, pues, de dos o tres personas en un costado y dos o tres personas en el otro, pues igual de que duró 15 o 20 minutos y que llega en Aragonés. No lo en recuerdo. Aragonés. Y ya, yo a la vez, pues claro, en no lo pillabas y tal. Y de pues, yo cuando yo era ya, pues era digamos, con 14, 15 años, ya era en Brecau. Pues y era en, en. Este programa que se, se, se clamó, Fabla sí, Fabla no. ¿En, ¿Tú te enas <risa> no cuerdas? Sí, pues. sí, lo tengo grabado. ¿Y que era, y Hombre, que era pues si eso de chetalizazlo, por Dios. ¿eh? Como que lo tienes grabado? Pues, y y se no hay en la archivo de <risa> audiovisual de la Gordes, Fernando, muy sí. mal. A ver, y era un programa en el que lleva un debate y de pues, nos nos fueban entrevistas a personas, que salió Padríos, Chusinacio Navarro y salí yo. ¿no? de hecho venados y fran bueno, entonces pero aquí ya era debate, que charranos a favor no, no, no, yo y era de fuera, ya era. era un debate no el que charraban personas a favor del Aragonés. y entonces eh, desconectaban y feban tres personas para charrar a favor del Aragones y luego salían tres en contra pero como no lleva a nadie, pilló a tres de la universidad y dijeron, tú tienes que charrar mal del Aragones vale, vale, y sale uno pues esto de la fabla, una porquería no me pago yo, ¿no? ¿No? Entonces eran seis personas, ¿no?, que intervenían, pero debate ya no. Y se lo tengo grabado. No, pues no es lo que digo yo. No, diatro. Yo, yo, yo digo un debate, debate. De verdad, ¿eh? en la televisión, que charraba, Yo creo que una de las personas ya era Jesús Bernal, que charraba en, ¿En y, pues, Aragones. En Aragones. Y todavía no sé si todos estos acordaréis, que yo ya, ya pardalobé de ayer o no, yo, yo me acuerdo perfectamente de una inocentada de Televisión Española en ¿Ah, Aragón. Sí? la noticia principal y era que la fabla ya era oficial y hizo en una entrevista a no sé a Vicente Pinilla o no sé qué en un ligallo <ríe> y le preguntaba y la otra decía sí, sí el año, el año viniendo decía Todos charraremos aragonés. Digo, ¿Sí, tío, no, en la inocentada. Sí, la inocentada que aquel año, que la chen se encarrañó, qué <risa> vergüenza, tal, ¿no? No, nos, nos encarrañemos nosotros también. No, no, todos, ¿no? no. Los, los <risa> del aragonés, porque chugar con el aragonés, pero la chen que no los llega aragonés... Entonces en si, ¿Cómo es posible, no? Y, además, yo qué recuerdo... Mal humor, qué mal humor, qué Yo humor. recuerdo que el jefe va como de funcionario... para pa decir, ¿no?, funcionario de, de G.A. ¿no? Llevaba el diccionario de Chus Aragües en la mano. <risa> lo recuerdo... <perfectamente>. ¡Parrullalo! <risa> y era un tío de gafas. No, sé, no, sé, sería... no, no, no, no, no, que era el de Aragües. No, lo sé, no, no, sé? De, no lo sé, no lo sé. Que sí, que, lo, que sí, que sí. Que sí que yo estoy... me acuerdo de dicho este que dijo usted, sí, verdad, sí, sí, y sí, pero sí. que nosotros mismos nos lo poníamos muy a mal, y todo el tipo era broma, ¿no? Pero la Chen, como, toda la Chen muy encarrañada. La Chen que decía... ...ah, oh, porque esto no lo van a imponer y no sé qué... ...y de a otros también... ...que con esto no se feban bromas y tal. Sí, bueno, yo... ...estoy flipando, estoy flipando... <risa> ...un momento, yo por favor... ...yo cuento que no nos no ha escutado... garra documentalista de televisión española... ...pero si Belún nos está escuchando por un casal... Que, ...que saque todos esos fondos... ...eso y y pe... se podría investigar... Más anécdotas, este, si no ...que no lo penche en YouTube... Eh. ...en Oligallo... ...cuando en las primeras elecciones democráticas... ...que salió el PTA... Pues eh, los que llegaron el señor mmm, planteamos una moción del Ayuntamiento de Zaragoza a favor del aragonés. Y entonces se fació una moción en la cual o concejal Paco Polo preparó ¿no? un texto y empezó a charrar en aragonés. ¿no? estío la primera vez que se empleó en una institución pública lo de Paco Polo. Entonces nosotros fuimos con una instancia a pedir los ¿no? textos, el acta. Y nos mandó en el acta, y vamos pesando y dice, y ahora interviene el señor Paco Polo y no se entiende lo que dice. Eh, no, decí, no me contes tú ¿cuán, cuán facemos o libro, ¿viste? os libros, que son dos, ¿eh? Uy, con Carlos que te hacíamos una entrevista nos dices que un concejal do, da UCD Charrón Aragones. Y yo me acuerdo que nos lo contéis en la entrevista. Pues puede ser que fuese uno que de ellos la... era de Bel Lugar, de no sé. En, ar, en ese Pleno. En Ixe Pleno y Charron Bueno, te en qué cuándo se inauguró La... Ya, sí. la se hacía la levantadera <risa> <risa> <risa> se bueno... inauguró no, en este caso no <risa> ye, inaugurar la carrera fabla de aragonesa fabla de aragonesa y era la carrera fabla de aragonesa en Badorrey que estió con con Ramón Sey de Baranda y después no sé si estió Ligayo o Kid tiempo después pero muchos años después se cambió a, fa a fabla aragonesa Sí, se cambió. Pero yo sí. estaba en la primera, en el primer mandato Pero de la eso, Corporación Democrática. Los culpables dicho, gestión una peña que se llama El Bullicio Aragonés. El bullicio de aragonés No, no, no. Los <risa> no, tatarrantes. No, yo que yo me enganché unos un, pilas, me enganché con una una no. Ah, no. Yo, yo si es Peña, es. el bullicio aragonés, ¿no? Y entonces, estuvimos en una reunión para lo de pabellón de festejos y me viene uno. Yo soy de la Peña el Bullicio Aragonés. y lo queremos meter en Aragonés y entonces esto, no, no esto yo ya sé cómo se dice, hombre, pero no, no esto se pone el bullicio de Aragonés con Z y lo cambió y dice, pero eso no es será O y además, nada, nada O bullicio de Aragonés y, y tenemos la sede por rey, vamos a meter en una calle que se llamará de esta forma ¿no? Yo, pero hombre, a carrera tenés que, no, no calle, calle, calle fabla de aragonera todo meter el de a sí Vaya mía, vaya mía. O sea, una, ¿sí? Mete un poco de música aquí para. <risa> Venga, <¿no>? pues. <risa> puyamos una una miqueta la música y continuamos y continuamos. Y pues, continu bueno, puyamos una travegada a los más birras que, que molan mucho y que yo creo que ya es una colla de la de la época a valorar. <risa> de amor de la vieja molienda que en el largo de la noche parece decir como la tarde la ambidez y de las sombras la quietud los capitales vuelven a sentir la triste canción de amor de la vieja molienda que en el largo de la noche parece decir una pena de amor y una tristeza Lleva el jamón Manuel en su amargura Pasa incansable las noches moliendo café Toda tarde el y de de las sombras La que tú los capitales vuelven a sentir Tras canción de amor de la vieja molienda Que en el de la noche para decir Moliendo café do café Tango Manuel en su amargura, vas incansable las noches volviendo café. Cuando la terna llena de ternas de las sombras la que tú los cafetales vuelven a sentir, la que esta canción de amor de la vieja volvienda, el vendedor de las noches para decir volviendo café. bebiendo café bebiendo café bebiendo café Y tornamos limpios pues, de sentir a estos más birras que tanto marcaron en esos iso, años. Y ya me llegan demandando la parola para pa decir bella cosita más. de Pues bueno, ya llegamos aquí casi el parciando ¿no? y, y remerando. En este caso sí, aquellas, aquellas envueltas. Sí, yo ya era recordando que el primer día que entré en la en la facultad y vi de IS Cartels, en los que se convocaba la Chen para aprender aragones, pues lleva una una huelga y, y lleva una serie de De alumnos que ya eran encerrados en, en lo edificio, bueno, en lo secretariado, ¿cómo se decía esto? Interfacultad. De interfacultad, de interfacultades, sí, pero ¿cómo se dice o edificio que ya el canto pega? En el rectorado, ¿no? Que ya no lo. rectorado en sí. para el info La han trasladado. Pues, eh, primer. bueno, primer día, ¿no?, pero segundo día yo me, me metí, así, porque me enteré que viva una, eh, bueno, que viva personas que ya eran también allí amallatando, haciendo, haciendo presión porque creaban que el aragonés estase en, en los planes de estudio, el aragonés. Y una de esas personas ya era Carlos Abril, ¿eh? Que, pues tenía la oportunidad de, de conocerlo porque porque impartiva las clases de, de aragonés y también quiero recordar lo que ya nos comentando antes de la falta de materiales que yo pues eh, como bueno pues como buen aragonés pues también tenía pues la mía crisis de identidad sobre esto del aragonés y realmente era pues una una lengua si era una cosa inventada porque claro o, o, malas que de entre en la en la universidad pues a los a los pocos días ya me me fichón y, y quiero dichar aquí que que conste en acta que cuando pasé de primero a segundo eh, todos los, todos los eh, profesores de segundo de carrera tenían una ficha con los alumnos y yo salía con la etiqueta de, de fablista, eh Entonces, todos, todos, todos ya sabían que tenían entre las suyas filas a un a un fablista. Bueno pues eh, aparte de perder muy todo lo tiempo pues chugando a lo guiñote eh, eh, villendo pues eh, películas en cineclubs y en la cafetería con aquel famoso Felipe González que ya era un camarero a saber qué cachondo que teníamos en filosofía y letras y os puedo decir que me leyé todo lo material que existía en, en lo departamento de, de hispánicas eh, a favor y en contra del aragonés porque en el año 84 y en el año 85 en cada te podías leer todo lo que existía y yo me leyé eh, pues para... Porque tenía dudas y quería saber qué ye, eh, con qué argumentos eh, criticaban o querían desmontar la inexistencia, la no existencia del de Aragonés. Y me leyé bueno, pues, todos los artículos que... Porque así tenía la colección del AFA, y todas las revistas y todos los manuales que existían. Mesmo me leyé eh, la, la... Porque no tenía perras para mercamelo, lo diccionario de... de Rafael Andoz, la la primera edición aquella en tapa en tapadura de color verdisco pues eh, me lo leí de de punta a de punta a cabo yo me yo... decía un percutín <risa> ni esa época así que le llevé cosas pero bueno yo no no me le llevé yo me le llevé las cosas que, que trobae por los lugares yo puyaba hecho y me, me compré pues el la obreta esta de de Kibienfa no la pierde no me me, me, me compré también eh, la comedia chesa eh, Domingo de Domingo Miral, odicionario eh, de de bailarín Cornell que me fe hago Goy porque claro salían ejemplos digo Hostia, esto sí que es aragonés iba buscando los ejemplos no y siempre que pude me compraba el periódico de Huesca porque salía en, en los domingos salíban lo de Agliberto Y yo, a Agilberto, me marcó mucho Entonces, yo tenía esa experiencia y ese, ese cambio. O sea, digamos que, que todos hemos pasado por un momento en el que tienes o conocimiento, mm -hmm. de pues, y esa ruptura, ¿no? Que paras cuenta que existe una ruenga viva y que tienes que identificarte, ¿no? Y de pues, la necesidad de que hizo difundirlo, ¿no? Y en paralelo, pues bueno, eh, eh, los primeros tiempos, llega Inerén, la aragonés, a, a la, la vivencia personal, ¿no? De pues llega a la política, ¿no? Pero en la primera época ya era una vivencia personal, ¿no? Salíbanos chuntos, viajabanos chuntos... Claro, todo. y que los cabos de semana, yo recuerdo lo, lo, era... que, la, lo que comentabas de, de, de Lodolmen de Aguatuerta. <risa> pues claro, los cabos de semana, eh, lo que febanos ya era Puyarta hecho, Puyarta Tansó. Yo recuerdo que cuando puyaba eh, pues está lo que sería el aragonés occidental, pues siempre paraba en ayer, voy a charlar con Lobotero, que siempre hieras eh, ti... Pues fendo la, las botas, que ya no iba lleva, porque hice unas botas... yo, o sea, yo recuerdo que le que una, pues, eh, pues, per militancia, porque, bueno, pff, a los tres días ya se va picado o lobby, ¿no? Y era más mala que mala, ¿no? Yo nunca <risa> en entiendo una. Yo me me decía no? que ella era Irene. Yo como que ella Irene? Sí, hombre, porque le presta su culo y suelta lo que tiene. ¿no? <risa> <risa> me decíba botero ayer, ¿ves? Yo, yo me acuerdo que cuando tenía más que Leyer, que yo, la verdad, ya no tenía ya Y Shanglucia Lucia eh, tapar de la vez, ¿no? Pero si sí, me acuerdo que un domingo, este amigo que digo sobre Arbés, me trucó por el teléfono y me dice, Rubén, Rubén, mete a radio, mete a radio Huesca, aquí en Zaragoza, ¿eh? Que, que ya charrando uno en Fabla. y me acuerdo de meter y no sé si era pedro la fuente Pero, que tenía claro. que tenía entonces domingos y sí. tenía un programa que charraba pues eh, media hora o así nada. y después con iba a todo lugar y entonces domingos miraba a dascuitalo sí. y se bueno pues era y era muy majo porque se foteaba charrando el rato en de en Aragonés muy popular sí. muy castellanizado ...y charraba pues cosas muy, muy costumbristas y tal... ...pero que, que fue a mucha gracia... ¿no? ...a que el programa de Pedro Lafuente... ...y era que en mes se sentiva... ...en en, la, en Huesca, capital... ...y en la provincia de Huesca... tenía muchos, muchos seguidos... Se ...que pues existiva también... ...y, y, y caldría también charraba ahora... Ya, ...ya que somos aquí de, de radio... ...y de, la, de radio que se feba en este mismo puesto... ¿no? ...pero que tapar la vez... ...también tenía unos bueno, envueltas vueltas eh, ...charramos... Que era un programa que fue consejo, Yo, por ejemplo, no lo escuté nunca. Yo tampoco. No, no sé, aquí en Zaragoza no se pillaba. No se pillaba, pero programa de radio de, de radio Huesca, de Pedro La Fuente, porque debe bastar estar que se fue a NAM, pues lo pillaba, no sé qué, lo escutaba, no sé qué. Yo en inicio de Charramos estuve un bel par de veces a charlar allí de, de cosas, un, era un programa con... de me, media horeta. Pues en casa se compaire, ¿no? era Orpea Compaire, sí, sí. Igual se, se, se foqueó en 12 o 15 años. Muchos años, muchos años, gestión sí, sí, sí, Lleva sí. cosas, lleva pocas cosas, pero marcaba mucho, te, sí, te, te, sí, te impactaban sí, sí. ¿eh? Yo también recuerdo la primera película en Aragonés, ¿no? Que lleve Pleito al Sol. Pleito a Sol, sí, sí, con sí. Sánchez. ¿no? De Antonio Artero. Entonces, claro, cuando yo veía Ah, bueno, sí, Antonio, Antonio Artero, porque, Artero eh, sí. Eh, mm, Sí. Dionisio Sánchez también enfació una una versión, pero una la versión. primera. Pero ya que le la justicia de Almudévar. Una película en aragonés. Yo veyer en el cine, personas charlando en aragonés, ¿no? Y dicen, pues quién Villa ¿Eh? Esto no lo nombran, estos cine, estos no existen, ¿no? Pero tiene ciento o hay tanta películas en aragonés. Ciento o hay tanta película, películas que aquí la zagala esta que todos sabes, la fauna, cosas así con la coda y. Bueno, y Kino Villa ciento tiene 300 películas, pero 100 guaitanta en aragonés. ¿Eh? En aragonés. en principio, un super guaito. Sí, sí. ¿No? Y entonces yo me acuerdo que Ochotero, otro de estos ¡oh qué grande. Eh, Ochotero grabó Los audios de los de las primeras películas de, de Kino Villa. ¿eh? Ochotero y era un hombre increíble. Yeah, yeah, yeah, y era un yeah, hombre yeah. increíble que feaba cosas muy, sí, muy sí, interesantes sí. porque grababa todo. Y si era, sí, cosa... sí, era tenía una, una base mía grabadera, se compraba una grabadora <risa> y entonces grababa todo. Kino Villa película, iba como fuese en Autostop a grabar y grababa audios. ¿no? Sí. Y pues nos dijo los audios, ¿no? y entonces yo me acuerdo que eh, en aquellos años me lo meteba en el auto como las cintas de, ¿no? Voy a ir a apretar. me lo prendeba hasta con el acento que salió. Y entonces esas cosas te, te marcaban y eran cosas que, que no, las, no las vivías, ¿no? Digamos que no, perdón, Fernando, Entra, eh, eh, y yo recuerdo que, que en esa época febas cosas que te impactaban. Yo lo de mmm, Agaliberto, veces me va marcado tanto el billete que en un lugar tan cerca de Huesca. Lleva Chen, que lo charraba, digo, esto, esto, yo tengo que ir a allí, yo tengo que ir, ¿no? Y entonces recuerdo que eh, el colegio de coracionistas, ¿no? Feba una excursión a O Castillo de lo yo, hostia, esta la ocasión, ¿no? Fean, y una parada en no sé o que fue una misa, no sé qué. Y entonces yo con tres manos apuntamos, ¿no? Y entonces le hicimos a Ochofer, mira, en Lesbarre de Volea nos deisas, y cuando tornes, nos replegas y aproveitamos la excursión de los Corazonistas para ir a Bolea, entonces yo estoy en Bolea por ahí charrando para hacer orella y fuimos a charlar con Agliberto Garcés ¿no? y yo me esté escribiendo con Agliberto Garcés mucho tiempo ¿no? que me, me, me, me, me, me decía que si le escribía que tenía que mandarle a carta con no sé yo porque Claro, si él colaboraba, pues hombre, que por lo menos no iba a poner a cama, me decía. <risa> <risa> lo recuerdo que era muy... Buen Montañés. Bueno, y, so que montañas, montañas y yo que Montañés, Montañés en Bolea... Tendría que mirar si trobar esas cartas, porque yo mm, en aquellos tiempos hacía un listado de muchas parolas que, que, que se sentían en boleas, que se, se sentía a, a la vez se sentía a aragonés y con Agliberto me estoy explicando muchas cosas, ¿no? Y yo so, con 16 años iba a hacer la, el primer trovallero de campo de aquellas formas en la revista Rebellar, ¿no?, que llega pues eso, 100 o 150 palabras que no ha replegado en bole ni ese primer viaje. O sea, se fue cosas. Se fueban cosas a ver, ¿no? ahora yo creo que a Chen que quiere iniciarse no te paraones pues tiene muchas oportunidades, pero muchas y material infinitas. y no y los ferramenta. aproveitas eh, sí, sí, sí, sí, en bueno. comparación con con lo que lleva pues eh, en la señora Butanta, que somos charrando web, pues en fin, yo, una pasada la diferencia y lo que sea, yo creo es ha avanzado mucho y que hemos crecido mucho. se han perdido cosas pero se han ganado muchas más ¿no? pero todas estas cosetas chicotas que tal o sea y era siempre a la usma no pues si sabes que que el programa de pedro boté de pedro boté de pedro la Frente, <ríe> y era el domingo tal pues esperabas a escuitarlos y o era y eras como a la anglucia ¿eh? me acuerdo de osoraches que era la revista que fue Gallo a la vez pues igual los pocos que, que tenía o que, que tenía antes de digamos de la militancia más Más activa, pero pues que, me, que, lo, me lo, lo leería. Más, claro, yo me acuerdo que de, de un artículo de una mesacha Benasquesa uh -huh. que ella yo no no sé quién era, pero no. Un algo Pues si ya no tornaba a Manisher, pero movida, ¿no? Pero era buenísimo y que y era escrito. Tenébanos la duda si le publicábamos con as o con es. Y si era la duda, con la grafía. y vano las vacas o les vaques? Y de artículos de. También me, me acuerdo de un artículo que no sé qué, Facío. De, de un viaje a hechos, llevo a la ferias mm. Fernando y, y que le fue a hacer una entrevista pues a un gacho ¿no? en fin y que y todo dicho pues te lo le llevas te lo aprendebas pero ah, no tiene ganas ahora pues que quiere iniciarse pilla el ordenador y, y tiene un mundo a, a un golpe de clic que se dice que se dice tan moderno ¿no? yo recuerdo con mucha ilusión por ejemplo cuando copiamos un modelo del Aragones en la carrera fue una idea que traemos de, de Asturias... ...del día de los de yetres asturianas... O sea, ...un viaje que hacíamos... ...en el año en el año 87... esté allí con Francho Vicente... ...y con Jesús Casaus... ...nos nos fuimos... Eh, ...pues un, un cabo de semana... ...porque nos convidó la, la academia... Y, ...y al otro año... ...ya montemos o primer aragones en la carrera... ...o sea la idea que ya de sacar... sí, pues el plan B. El, el, sí, tío, bueno, el primer el, año estío, que no sé qué lleva, que no nos divisaban, que, que como protesta decidimos hacer las clases como protesta. En la carrera. No. Sí. Dice, la Aragones en la carrera y era, bueno, eh, la única forma de sacar la aragonés. Sí, las es, mesas y la pizarreta, las mesas, la pizarreta allí y hacer unas clases para mo pa montar una estandartura allí. no. Pero después, ese año estío, Nintendo y SBH dice, oye, esta experiencia. crítica porque no la aprovechamos si le damos mayor contenido entonces por eso el nombre de dragones en la carrera llegué porque hice primer año y yo tengo las fotos no que llega solo los carteles ¿eh? sí. la aragonesa en la carrera es decir las clases se sacan y lo que sea no llega de a sede pillanos las mesas A sillas, a pizarra y frenarnos a clase en la carrera. Por eso llaman a la clase en la carrera. un puesto eh. Tiso pasó a conferencias pelmaitino, la sí. concentración, una manifestación de tardes. Sí. Y de no hizo concierto. Sí, sí, ya fui... Estamos pues charrando los 90, ¿eh? Ya... Sí, no, no, no. Nos eh, hemos ido ya. el muy... año 88, 89, 90. Yo me acuerdo que a primera vez que veía que iba Chen en contra del Aragones, a más dos que lo do combate este famoso de, de la televisión española, pues que sacó a Nagore con no sé quién era la, la escuela de idiomas que era en contra y tal. Mm. Pero a, a primera vez que veía que que existía un refuso, o que podía existir un refuso al Aragones, Y cuando, en una de estas labores en la carrera, cuando yo era pues eh, a punto de un curso. ¿Y esto de que en la carrera, en la carrera nunca le estudiado aragonés. No, no, yo no sé no en, <risa> en, en la Plaza de España pues fendo paripe de que era, sí. todo un curso y unos mensajes es que van a estar, bueno, y eran militares, que eran fendo a aquí en Zaragoza, que pasó ni como que se nos miró mal y como que nos insultó, no me acuerdo qué nos dijeron, como que caricias eso no sé qué, bueno, en fin. Y nos quedamos ahí pues, diciendo, "Hombre, pero como yo yo, yo no puedo asistir, claro, yo lo tengo una cosa tan amable, tan natural, tan Que no puedo imaginarme que, no ya que ese Chen que, que metese eh, en duda o feito de que a, a normalización, a normativización, a, a búsqueda de una coine, no, y yo no, porque yo ya sabía que sí que existía. Yo lo que no puedo entender es que existiese un refus social. O sea, Chen, digamos, de a pie de calle, que se metese en contra de que lo y que nos acometese de vía traza, ¿no? Y ese día, ya, primera vegada que lo veía. Pero lo peor era que muchos que refusaban eran de izquierdas. Eso es lo que yo vi. La Chen que también, más refusaba, también. yo me acuerdo cuando en la mesa te venían la Chen de los partidos más de izquierdas y te, bueno, peor que peor que la ultradereita, ¿eh? Porque te venían, ¿no? Que esto un, un retraso, sí, sí, una, no, no, era en esa en esa época y era lo peor de lo peor, ¿eh? Los años 80 tienen muy bien porque ...se entró... ...pues con el gobierno de... ...de Osoya... ...con muchas ganas de... hacer cosas... ...y España era un hervidero... ...yo recuerdo en la facultad... Claro, yo, ...yo venía de estudiar... ...pues 13 o 14 años en Chesuitas... ...pues... Claro, ...y era religioso... ...pero bueno, también muy... ...muy progre, pero claro... ...primer día de, de universidad... ...entras allí, cárteles de lesbianas... De antimilitaristas, de anarquistas, de la Punkis, los de la fabla, o sea y mucho <risa> movimiento, ¿no? Mucho movimiento. Y claro, eh totiso también se, se se trasladaba a las nuestras. A las nuestras vidas. Yo, yo me metí en lo claustro. No, en la chunta de de Filosofía y Letras. Me metí en las primeras reuniones de Coape, la coordinadora de Pueblos Afectados por Embalses. En lo ligallo. en la chu en la churpa churpa churpa churpa churpa, churpa, churpa, churpa que, churpa, que churpa. ya era la chunta universitaria por la reconocedura, sic y promoción del aragonés porque yo de Astille cuando pasé editó o, follet. o follet, editamos o follet o, follet, sí. o follet, un cómic que se decía o entra, Pero... eh, colaboramos en la organización de de primer congreso tara desnormalización del de, de aragonés comúnmente clama el aragonés entre dos Lo que pasa es que, que mira mira qué cosas que. Claro, yo. Dimpo eh, en el principio yo iba a retabillar totisto cuando escribimos los libro, libros de, de historia del aragonesismo. Eh, y verdad eso que dices, pero también verdad que ya. Los eh, movimientos sociales y, y, a, y a izquierda. Ya se va a a gran primera, gran hostia. Porque a los años 70. Todo eso ya va a existiu, Y mismo en el tema del aragones ya va a existir. Veía la cosa en la enseñanza 70, ¿vale? Y aquí en Zaragoza había lo que aclamaban las payadas de horrena y se fueban cosas que, que no sé qué pasó entre medio, pero como que desapareció y de impuestos no. Pero yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo entré en la universidad, claro, veníbanos del boom de los años, o sea, de los años y santa, pero ya que el año 65, 66, 67, o baby boom, fue sí. opico. Sí, sí. a, a fuga, a fuga. Y claro, en, entramos muy tachena y sí. esa historia, y, y, bueno, los conciertos, las salas, la, la, movida, movida, la, movida, la, la movida, o sea, yo recuerdo ir a, a esta sala que llevas a, a, la, a la metro, Tan o bruto. sea, estar con Gabinete Caligari allí porque no lleva enféndome unas cervezas con él esperando, replegando las los panfletos que tiraba viador dro que yo me los coleccionaba, o sea, unas cosas alucinantes, yo, yo ¿no? Pues ya te los mostraré O sea, el primer disco De, de las producciones de, de Draw, o número 2 O número 3, que me iba haciendo la colección cuando, cuando salió de un pues grabación, Grabaciones accidentales O sea Y era sí, Y aparte no vale. aparte que te pillaba con 17 claro, 18 claro, claro, años claro, o sea, sí. Los conciertos Los pri las primeras, las famosas tortillas congeladas, te acuerdas? Sí, lo de opavellón, tenemos que en, en el pabellón, pabellón, de, pabellón francés, en el opavellón francés a Chen de Buen no sabe lo que es, así no es que me diga que lo francés. explique. Yo no, por ejemplo, <risa> eso es tipo una experiencia, o pabellón <risa> francés, eh... experiencia de, de los social... pilares, los pilares, de, de socialización. ¿no? O pabellón, o pabellón francés y era eh, la antigua o feria o de muestras, exactamente. Ah, la camaradería, exactamente. Lo que llega, lo que llega ahora al auditorio. Sí, sí, sí, sí. era sí. un recinto. Cuadrado Se veía como interpeñas. Como... Que eso era. Antes interpeñas. más colocaban la maquinaria pesada. ¿eh? Oh, y pero, era la maquinaria pero, pesada. Pero es tío, segundo año, hubo tercero. Primero estío, aunque ya la policía ahora y los Sí, exacto. Allí. Sí, sí, sí. sí. Pues así Oliga y yo eh, tenía una una paradeta para vender allí que el segundo año fue cuando inventemos un oh, Presinao verde. El Presinayo verde, que es tío. Pues sale, sale Mamma en, en aragüés en el Diccionario Aragües. Y sale ¿Tú Aragüez. Que... <ríe> Presinayo. <ríe> es, es tío culpa de Antonio Serón. <ríe> y, y, de, y de nosotros por aceptarlo. Vai y y pues, y también, y también a radios, porque somos aquí en, en Radio Topo y. Los eh, tres que somos aquí tenemos experiencia en radios libres en Aragonés Sí, primero Fernando Bueno, pues contanos, Fernando del Poco la, la primera radio que se fació, que yo tengo recuerdo, ya es Radio Antena del Ebro ¿eh? Que ya era, pues igual llega el año Guaitanta, sí, o Guaitanta y eh Porque ya era, el, eh, cuando ya era La Colla ¿no? o primer año, tú y yo ni llegas, ¿no? Y ¿no? No, sí, es ese programa lo hacíamos no, no. Pilara López Bernal Chuse Cotenas, el Cotenas que sigue ahora sí, ¿no? bien, yo y, y Francho Coténax. Vicente y otras personas que iban y se llamaba Fendo Orella llamaba Fendo Orella. Exclusiva y ella. era una hora a la Las semana. Escofía de un programa que existía ya ahí, pues. existía, sí. yo, yo no, que yo no sé. Eso de funcionó de un año o dos. Año. ¿eh? Un año dos. Y lo recuerdo porque el programa que venía de impuesto se llamaba La Gasolinería de Timothy. <risa> me, me llamaba mucho la atención. La ese, Gasolinerva ese, de Timothy. <risa> y se hacía a primera... A vencinera de... Experiencia. Luego también en Radio Mai. Se fació en programas en Aragones en Radio Mai. Contiene Fendo Senei. Sí. De el música que palabras, ¿sí, de... sí, sí bueno, esté? Antes cuando Radio Mai era en la carrera Isa lúgubre que yo también llega la época <risa> dos discos y te los llevabas allí. Ahora ha cambiado sí. todo mucho, ¿no? O sea, sí. Que, que sí que se feba radio, ¿eh? Se feban en radio y se feban <coughs> con la grabadora. Yo recuerdo que se grababan cosas <coughs> y pues la cinta la metebas y salía. Sí. y tiempo es tiempo tiempo es bueno en principio he hecho, he hecho Raúl aquí en en sí, el mismo puesto nos hemos aquí eh, aquí no, sí que sí. además voy han salido por así por las redes <risa> sociales una, unas fotos impresionantes que no hay más que no hay más sí sí pues más, más feito la mayor promoción que se veo seis años nos contemplan sí yo recuerdo que En aquella época había mucha movida con las radios libres, muchas protestas, porque ya eran ocupando eh, parte de Odial, y, y bueno, pues lo que quería gobierno ya era cargárselas bueno, y dar licencias nomás a. a. a radios comerciales. Y todos los movimientos sociales lo que, lo que Faccion Ye, pues, bueno, ya, ya existía eso, pero yo creo que, que fue un poco. también la. como una manera de, de protestar, ¿no? Eh, existir y eso, bueno, pues pues imos a Fene, ¿no? Y yo recuerdo que ay, yo me convidó una una para una parelleta que pues, pues, eh, de la que me facié pues muy. muy amigo de él, que eran eh, Ferna, eh, Pilara. Pilara Pinilla y Evardo, que pues, eh, pasó en ta, ta oligayo y pues gestión pues, con responsabilidad en la botigueta de, de oligallo y en la colla aquella que tenemos de, de carnavals. Y un día pues gritó a, lo, a lo oligallo para mirar si me fue en una entrevista pues, para que yo charrase justamente aquí sobre, sobre el Aragones, una hora. Y yo en aquella época pues ya era pues muy, pues, muy tronlirol, muy cachondo, Nos lo. bueno, se lo pasó tan bien con yo, y yo me lo pasé tan bien, esto de tener un micro y bueno, pues empecipiar a charrar y.. y la que clamaba y preguntaba, que decidimos de pues de hacer un, un programa propio y exclusivo en, en, en Aragonesa, en, en Radio Cierzo Y se dice Fete. Fete Opre. La verdad, ya que estemos pues la primavera aquella, no sé cuándo empecipiemos. Bueno, y pues continuó. Eh, estoy en el año 89, yo me sumé en, en mayo de 89, y después, después de impuesto verano continuó FETEOPRE, Pre, y os viernes, que ya era ocho de 89 no, y os viernes, histórica de Oligayo consiguió otro programa, y lo empecipiemos a hacer entre oh. Xavier Jiménez y yo, que se decía Alineado Fren Y hasta que era una mica más Tenemos unos, unos 17 años era una mica más digamos Más juvenil más más radical más Y era otra fiesta ¿no? Yo creo que hice curso O 89-90 Que coincidió en los dos programas yo las, Sí, yo recuerdo que Después de nosotros creo que veníabas vosotros No, ¿O... no pero al otro el día ¿no? ah, Nosotros era ah, dos vale, vale, vale. jueves ah, y nosotros vale, vale. dos viernes En esas, en isa, en esas fotos, esa primicia porque he charlado con Pilara, cuando le he dicho que venía a Hueta aquí, le he dicho, oye, tienes bella foto para pincharla en Facebook, he dicho, pues no entiendo ni, eh, no entiendo garra, pero yo, eh, he recordado que tengo un álbum, un, un álbum con seis o siete fotografías y mete eh, abril, mayo, eh, 1989. y Astille, bueno, Astille, Pascual Vallastín, eh, está Patricia Gamarra, de pues y, o Zagal que elevaba la, control, los controls en la mesa de Soniu, pues en una foto en un lateral sale Evardo y pues un Zagal de cara chupada que ya era un Zagal que ya era compañero mío de carrera, que ya era un historiador eh, que y Xavier Zabalza Que por cierto publicó un libro muy interesante. Que tú, como historiador, Rubén, deberías leyete. Que llegue. nosotros los navarros. Que yo no soy historiador. Bueno, periodista. <risa> pero eh, por aquello de sí, sí, sí, sí, nosotros sí. los valencianos, nosotros los eh, los, navarros. los navarros. Y lo convidemos aquí para que charrase sobre el euskera. Pues sí, ya gracias. A eso porque hice. Eh, bueno, puesto sí, y era un mismo. Y es casi igual. O sea, lo que. lo que el estudio yé así casi igual una mica más mejorado ahora más que más por cuestiones técnicas pero yo creo que la mesa y es muy pare, muy parecida pero eh, lo más, que sí de que ahora era... es más ordenado y más sí, limpio sí. <risa> bueno pero lo que pillado en un buen día también ¿eh? <risa> se eh, eh, en día ya Era o mesmo diga que cambió radio topo porque radio topo fácil servir o mesmo dial que el radio Cierzo mucho tiempo que era a 102.4 Dica que ese día lo pilló Aragón Radio Y Radio Topo cambió Y movió en a 101.80 Y me acuerdo que en, en la línea de Ofren Que ya nos ve el poco gamberros en ese programa Espero que metas a nuestra sintonía Con Tagane Pues que teníamos el micrófono abierto Que no me acuerdo ahora el teléfono pero Y, y lleva vegadas que gritaba Chen Muchas vegadas hasta de mandar Música Y al tras, yo me acuerdo de un día Que facíamos un debate sobre cómo trataban los profesores del aragonés que charrón o sea, gritó Chen y charrón aragonés que igual Chen que no con es que yo sé que era y, dan sale y xa chen, pues no lo sé, pues saliva Chen no pasa aire también, es verdad pero, pero en saliva ¿De no... En, en esto porque sí que se me han bueno o guión ya nos lo hemos brincado de, de todo pero sí que vi eh, cuanto a, a lo que lleva la enseñanza hemos charlado una mica pues pues un poco de cómo se, se enseñaba el aragón esta par de a la vez y tal pero no sé si si ahora que dices esto de de, de la enseñanza arreglada ¿no? si si viva bella cosa que se deciba en, en la eje en la bueno en la GB, sí, en GB, ¿no? EGB, EGB, sí, vale sí, sí. vale, en la G en el BUP, en la universidad, cuál era la postura, lo has comentado tu una miqueta antes, ¿no? que hizo, que yo, yo me acuerdo las primeras oh, charradas que este de sobre el Aragones en la universidad, que nos deciba la chin que las Feba, pues que, que este, yo creo que llegan Nagore, Navarro y, Belun, y y una mujer que no me acuerdo que era Y, y charlaban, dicho, de que vive una posición muy grande adentro de, de la universidad con el con aragonés. No sé cómo era, cómo era todo eso, cómo era la enseñanza arreglada, cuanto al aragonés, cuál era la suya posición. Eh, yo puedo charlar de. En la universidad. Mmm, a ver, oficialmente la universidad como tal nunca ha tenido un posicionamiento a favor o en contra del aragonés. Así que. y tenía un posicionamiento pues, más bélico que era el departamento de hispánicas. ¿eh? Pues, cuando era eh, el jefe, era Don Tomás Buesa, eh, pues, Tomás Zorraquino, La Güen, Senguita y, y Tota y Sachén. También cabe decir que en ese mismo departamento, pues dicho sea, eh, departamento también formaba parte eh, Francho Nagore, y Jesús Vázquez, pero claro ya en, en minorías y Caleb va a votar determinada cuestión, pues ya era muy claro que, que lo iban a, a perder, y en líneas generales en aquella época y yo, y yo pienso que ha cambiado una mayor pero tampoco, tampoco no Guaire pues existía mucho desconocimiento por parte de ese departamento. Yo recuerdo eh, que un profesor de, de, de geografía de geografía 2, eh, que Yera se decía Bueno, no lo recuerdo. Yera de Soria me dijo, el aragonés no existe. el aragonés no existe porque Ozaguer Escritor murió en el año 68. y un poco lo que te contaba el otro día en Ciresa, ¿no? O sea... Mm, Continuaban con la misma matraca de que malas que se murió Beremundo Méndez en el año 68, la aragonés como tal, pues ya era una, una lengua ex, extinta, ¿no? Y yo pues me tenía que, bueno, pues que, que refer y, y, y refutarles, ¿no? Decir, oye, pero que, que, que haya muerto un escritor no quiere decir que en hecho, que en Ciresa, que en Anso. que en bien y en otros puestos lachen, no continúe charlando el aragonés, ¿no? Mes que mes, cuando yo los cabos de semana, pues con Fernando y otros amigos, pues nos nepullábamos para mirar de, de mejorar lo nuestro, lo nuestro aragonés. O sea, en la universidad, Isaay era, no era la posición oficial, porque ya te digo que nunca nunca no existió, pero eso era lo que se. lo que se lo que se palpiaba. y ya te digo o sea yo cuando pasé a segundo eh, o primer día de clase me decían ah tú y eso fablista tú y eso fablista porque firmaba como chusé Raúl Usón y porque pasaban un informe los profesores eh, los... al otro al otro curso y todos coincidían en que yo pues se va a dar una miqueta de mal he va feito, feito una miqueta latana con el tema de aragones A enseñanza yo creo que hay una de las cosas en las que no se ha avanzado Guaire, es como antes decía que se ha avanzado en todo y hemos avanzado para mejor en casi todo, eh, en cómo se veía el aragonés desde la escuela, ya no digo en la universidad, que yo sí que creo que en la universidad también ha habido cambios sí, y verdad. también la propia postura del aragonés ha cambiado, yo creo que ya hay más empatía... pero eh, ¿cómo, en cómo, digamos, en líneas generales, ¿vale? Pero en eh, cómo se ve, ve el aragonés. O sea, yo me ha pasado con a mi afilia de ya de, de, de haber de intervenir de vía traza con un profesor y resulta que después pues, de ese profesor mmm, resulta que me dició que yo era del aragonés, en fin. Pero a mi afilia ya plegó casa un día encarrañada porque, bueno, pues eh, taparla y era igual. O sea, te puede tocar un profesor que lo viese... Mejor y al otro lo ves peor. Yo me acuerdo cuando era, yo repetí primero de book, que una cosa que, bueno, estas cosas que te pasan cuando, cuando es un crianzón, y después <risa> me alineé, ¿no? Que decía mi padre, te voy a alinear, pues yo, me alineé. Y cuando era en segundo te de alineas, primero. no, te alinearon. <risa> no. bueno, también me alineé, bien poco. Bueno, pues, eh, me acuerdo que el profesor que tenía eh, cuando era repetiendo, yo era Ana al Aragonés, tendría 14, 15 años, 15 años, y el profesor de lengua, charro de pues atípica atípica lección que se charraba de lenguas de España y tal y de Aragonés pues que no existía que tal cual y yo de pues, de clase fue a charrar con él le dice mire eh, no soy de acuerdo con lo que plega de decir porque soy una movida de Aragonés", tal. y tal yo tío que se decía corzán un tío supermajo... majo me dice pues mira nada más yo le dije, si quiere un día en clase yo puedo charrar todo el tema y yo tío dice, oh, mira me parís muy bien me parís muy encomiable lo que me llevas contando y tal y en la próxima clase te voy a dar un tiempo hasta que tú es planique que y que tú charres tú que quieras de dragones y me fotí pues igual media hora dando a versión de dragones tal y yo tío, de de toda la chen en serio, ¿eh? de banda de toda la chen, de críos de 14-15 años, dice que muy bien que el país lleva muy bien y que reconexeva que, que en ese tema pues se va entibocado tanto y esta movida que de impuestos de clase venían los míos compañeros y me decían oye, pero esto va a caer en examen y tal <risa> o sea que Tío, la, no, no, que no, no. Sí, sí, sí. Y, y estoy una cosa muy graciosa pero dices que existiva también Isha no o sea que que, que te puedo tocar con el profesor también tenía una profesora ya en segundo de UB, que ya era de Graus y charrando un día con ella me decía, claro, le bebía cosa del aragonés y claro, decía, pero ya que esto no es el aragonés porque en Graus no se charla así, lo típico y que a la vez sí que es cierto que no teníamos digamos, o magma o, o bagaje como tal, responder o para decir, no, mira sí y tal, ¿no? o sea, que en Carayeras, en los primeros años con lo que sabes ahora, que te pillasen ahora los... bueno, pues no, tenés no con, <risa> con lo que sabes, ¿no? Eh, un poco lo, eh, afondando en lo que comentaba Rubén yo recuerdo, bueno, la, la, la lengua vehicular con las mías fillas y el aragonés o sea, mm, y es la única lengua que, que empleo con ellas y recuerdo a la gran, a Lodia eh, un poco lo que lo que me pasó en la universidad le pasó a ella eh, los profesores en infantil pues eh, dividen a los críos por determinados perfiles, ¿no? perfil normal, pues, no, no pasa cosa, que Te puedes tener un perfil musulmán, un perfil pues, religioso, o un perfil pues que no mincha no sé qué, pues eh, la filla de Eugenio y Leonor, que, con, que ha estado de chicota... Dica ahora la universidad, o sea que se clama Inés y Alodia, las dos en clase, tenían perfil aragonesista. <risa> o sea, eso me enteré yo cuando tenía ella seis años. O sea, los profesores los se van. O sea, las se van etiquet etiquetadas con perfil aragonesista. No me digas. Bueno, quizás porque se clama. Alodia, Pero ella no más charraba, pues o sea eh, malas que entró en la en la escuela eh, o primer año ya lo, lo perdió. Y pues cuando se metía a mala y la, y tornaba a ta casa, pues estaba cuatro o cinco días con York, me pillaba una a través de Aragones, pero iba a la escuela y en cuatro o cinco días lo lo, tor lo tornaba a perder, ¿no? Ayer me ha pasado de charrar porque yo además tengo un problema de bueno, o problema o a o a ventalla o a suerte, ¿no? que que a mi compañera pues de gallega ella les charra siempre siempre siempre en gallego y yo les charro siempre siempre siempre en aragones con como consecuencia pues el charra en castellano pero entienden perfectamente las <risa> no. dos luengas, las entienden perfectamente bueno. y saben diferenciar perfectamente que llega gallego y que llega aragones pero claro eh, cuando han empezado la escolarización dos niños fillos pues yo siempre pues he mirado de charrar con los profesores y tal y por eso que charramos del de tema de la enseñanza con una de las profesoras que echa, que charré porque a la fin me, me aborrecí y ya no charré con ninguno, porque también son más mayores ¿no? pero una de ellas yo le iba contando a movida, mi digo mira, pasa que no sé, era con la mía filha, con mi digo pues, eh, su mail le en gallego y ah, que bien, muy bien, muy bien tal digo. no, bueno que no ha rematado el tema aquí, digo que yo le charro siempre en aragonés y se quedó así así me dice, pero todo, todo y yo, sí, sí, claro todo, todo. ah, yo es que pensaba que eran palabras sueltas y digo, no sé qué y decir a ver está hay una moza que da clases de primaria y, y no tiene o sea en Caragüe yo me acuerdo de ese cartel que fue haciendo Liga yo en el año 92 con las manifestaciones de autonomía cuando decía, decía aquello de si no sabes esa cosa de la alguna es tú que es ¿no? pues, un poco dicho es decir como una persona que es profesora de primaria no sabe Que existe el aragones echen y que... se maja echen bien, sí, sí, bien sí, sí, sí. O sea, Y eso la, era uno de los problemas. La mía sí. la mayor... La, la, o sea, eh, las profesoras de, este, de las dos zagalas mías han estado siempre muy competentes. O sea, no, nunca me he trovado con, pues, o sea, con problemas, ¿no? Pero para cuenta, lo gran desconocimiento que existe, ¿no? Sí, más que la contra, ya era un desconocimiento que no sabían, ¿no? Eh, la indiferencia de desconocimiento, ¿no? Los propios libros no nombraban al aragones ¿no? Entonces te vi llevas con Chen que no oye que, que estás en contra, sino que no sabe, no sabeban, total y absoluta. no sabe, mismo se percutían cuando les contabas las cosas. ¿no? Y pues lo que lo que comentaba, o sea, lo que preguntabas tú Carlos, lo que apuntaba eh, Rubén, yo muy claro, o sea, los datos de profesos de aragonés en las zonas eh, pues, en caras echarra aragonés se han clavado como 15 o 16 años con el mismo número de de maestros, o sea, así. Yo recuerdo hace muchos años discusiones, no Consello en eno sentido de que cale va plantarse, ¿no? De que cale va a decir, "Oye, no se puede tornar a renovar este convenio que tenemos con un virno de Aragón, pues porque lleve porque ya impresentable, o sea, porque no se dignifica ...ni al aragonés, ni, la, ni a la enseñanza del aragonés... ...ni a los maestros, ni a los profesores... ...ni a los críos, ¿no? Pero yo era o iso o cosa... ...y por parte de... esa asociación o consello... ...pues siempre se deciba... ...siempre se preneva ...la posición posibilista... decir, oye, pues... ...en cara que lle mal... ...pues ímos a fe asinas claro... ...que yo lo que pasa, pues que como no nos hemos plantado nunca... pues esa calidad o esa enseñanza pues siempre ha estado siempre, pues, de caída, ¿no? Bueno, Cuento pues, que me he brincado no tiempo, Carlos No, no, no, no bueno, encara nos queda... <risa> no, digo he brincado no tiempo desde que ya nos hemos charrando. de muy tanta Ah, bueno, sí pero pero bueno, yo ahora lo reconducimos, si queréis una, aturamos una, una miqueta metemos esa canta bien, que, bien la bien, sintonía ya. de Alineo frente y, re, y reprenemos para ir a, a la época que van a venir a charlar exacto íbamos ¿no? <risas> y, y, y brincando una, bueno, una miqueta el en el tiempo pero oye, yo cuento Vi a Jiki, en me has hecho este Maitín. Este Maitín estaba escuchando un podcast sobre Galáctica Estrella de Combate y una, una serie, que me, la de 2003, no la de 70 y pico. Y que decía, todo, repetir, repiten mucho una frase, todo esto ya ha pasado y tornará a pasar. Pues, y que me estoy pillando mucho reflexionado en muchas las cosas que sos comentando, porque yo aprendí con los mismos materiales en O2000, ya todos lo digo. Eh, y, y muchas las cosas que osos contando pues y yo he tornar a repetir no cuento de cada generación a de a suyas errores y, y a suyas historias y bueno una de las intenciones que tenía este programa llegué pues aprender de todo lo que se fació bien de lo que se fació mal de, y, de, y villera y valorar una miqueta, no eh, como como ha evolucionado esto acabas de decir una cosa que llegué lo que me es eh, sazón y Carraña me produce no y es Villier como la chen que viene de Zaga de nosotros torna pero no en el tema de... O sea, lo que más me preocupa y lo que más me Carraña ayer. los problemas de conocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos eh, pasar, delegar eh, los conocimientos que en estos 25 o 30 años hemos aprendido en Aragones para que la chen que viene de Zaga no tornen a, a cometer... las los mismos cerros y no entrepucen en la, en la misma piedra eh, a nivel asociativo, a nivel personal, a, bueno, a nivel económico lingüístico se, y se todo. pueden no, se pueden tomar, se pueden tornar y seguramente la gente ha de pasar o suyo calvario, ¿no? Pero. Las personas que, por ejemplo, pues como Fernando, que, o como yo, o como otras personas, que tenemos muy claro que no cal decir determinada cosa porque lle un invento, o sea, lo que, eso es lo que me, me, me carraña de ayer como la chenchoven, torna y torna y torna a repetir las cosas que a la curta o a la larga, a la fin, ya sabemos que no llega asinas, ¿no? Y eso ya te digo que es lo que más me preocupa. ¿Cómo podemos transmitir o conocimiento? O sea, yo sé que la Chen se va a desengañar a nivel particular, a nivel amoroso, a nivel asociativo, eh, a nivel económico ya sabemos cómo... Pero o conocimiento hemos de trobar una manera para que lo que nos ha costado a determinadas personas 25 o 30 años plegar a tenerlo claro... Pues que, que, que, a, que a las personas que vienen zaga de nosotros no tienen que tornar a pasar perisos 30 años, sino que sigan mira, aquí lo tienes. O sea, en, en una semana lo mío conocimiento, hombre, no todo por, por que no, o sea, eso eso ya imposible, ¿no? Pero que determinadas entivocaciones. Asumir, y, tanto asumir o sea, decir, mira, aquí lo tienes. Y que yeah sinas. O sea, yeah, sinas. Pues esperemos que este programa, entre otras cosas, faiga, faiga honra pa, A lo pa menos precisamente para precisamente. Eso. Exactamente. Y bueno, vimos con esa con banda sonora que, que comentaba Rubén, que llegue en la línea del frente, una buenísima canción de una buenísima collo, un buenísimo grupo como ye Cortatu que, que antes más yo creo que en estas señoras se saliva por todos los costados, ¿no? Vimos con en la línea del frente.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 que estás presente es el rock de la línea de Vamos, está zaer ya parte del programa que ya ya y hemos, hemos ido eh, pues eso, tratando muchos temas una mica brincando de un, de un tema en atro y de, de un año en atro como decíamos ahora brincando en el tiempo y yo creo que un, un dos protagonistas de, de toda esta década eh, sobre todo bueno sobre todo en, en zaragoza yo creo que el gran protagonista este liga yo de fablás de, del aragonés que cuento que top tres en, en faciez parte y bueno fundador coordinador Rubén, no sé bueno yo fue presidente presidente cuatro, cuatro eh, eh no sé años. si presidente coordinador sí, sí, sí. vale vale y, y bueno pues contadnos una miqueta. primero como nice y eso y con qué idea que ella se elevaba y cómo estió toda la evolución en, en esta en esta primera década de, de existencia no Hay una asociación que continúa existiendo güey Y, y que bueno que esas ha, se ha por por Aragón en fin bueno pero como principio todo aquello bueno pues principia en el año Guaitanta, cuando una colla de personas jóvenes eh, se encierta que lleva una colleta de personas que llegarnos en a joven guardia roya vinculados a joven a Chobena, guardia roya joven joven joven joven y pues eh, lleva Otra serie de personas vinculadas a, en torno al Colegio Agustinos de Zaragoza. ¿no? Que era Francho Beltrán, Francho Vicente, Juancho Gaudioso, eh, Andrés Tello. Bueno, Andrés Tello era del grupo nuestro. Entonces, <risa> se encierta un día en que, bueno, pues decidimos chuntanos para hacer un, una pillera a los chóvens, pues una colla de chovens, para por el aragonés. Y entonces, pues bueno, en ese momento te trovas que nadie conoce el aragonés. No, nosotros ya eran los chovens, no teníamos los medios ¿Qué se podía hacer, pues bueno, un... Ruita, ¿no? Y entonces empecipiamos pues con los pocos recursos que teníamos a pues a hacer difusión, ¿no? Pues cambiábamos cartels ¿no? ¿No? No, no. y entonces claro, lo que lograba ayer era, yo recuerdo, pues que eh, íbamos a trovallar a descargar camiones y a los perras nos las gastábamos en sprays y en, en y en cosas. Que, bueno a ver qué podemos ya, ya digo hacer digo yo aquí? que no en cambio guay las cosas ¿eh? qué podemos hacer bueno pues mira podemos hacer eh, pegallos y pegallos por así pero si si cambiamos anchuseas fuens, se monta una gorda y, y efectivamente ese era una de las cosas eh, que, que se que se fació y e, ese grupo pues empecemos pues con pegallos a hacer charradetas a chuntarnos para charrar a hacer difusión y ya eh, cuando hacimos el primer curso pues llévanos que lleva Marchen que quería participar y decidimos ya pues crear una, una entidad que no fuese solo de chovens. ¿no? o problema era que ya eran los todos chovens y ninguno tenía 18 años. Y entonces, para presentar los papeles en el gobierno civil, o feo a falta el, el, el aval de los pais de todos, ¿no? o feo a falta eh, que, firma, que firmase los documentos eh, Eh, tres personas mayores de edad, entonces a la vez pues ya era Pilara López que ya era mayor de edad y, y, y dos personas más, que, que fácil Isabel, se llamaba Isabel solo, solo estuvo en ese momento y entonces ya creamos Oligayo con la idea de hacer una asociación ya formal que podés empezar a funcionar no entonces existió es, es, un poco el origen de Oligayo Te puedo fue una pregunta con poco de malicia, sí, por eso que le decimos Que goy que fa De con, o sea, está fero programa radio con un periodista de verdad. Y que de formación profesional manda muchas vegadas Porque con esto que decimos de que de que se repite en punto peragulla muchas mm. situaciones, y es cierto que conocimiento, pues que al transmitirlo, porque ya atrasa de evolucionar, pero sí que se repiten muchas muchas cosas. Te hace una pregunta. Yo me acuerdo de cuando se fació a hecho Chovenil la Fabla, ni en una carta o consello, diciendo como que existía, como que tal. y Yo creo, tú me lo confirmarás ahora, que a contestación no es tío amable, precisamente. No, en esa época pues, en esa época es, hay impuestos también. Eh, en esa época sí, pues pero a contestación, o sea, te enderezas no. endrezas a una gente y dices, "Oye, que existimos y tal, y a contestación, es tío?" Sí, pues bueno, nosotros pues todos ilusionados, "Oye, esto de O sello son se como bueno, os pais de, ¿no? Entonces localizamos la adreza ¿no? Y les mandamos una carta diciendo, pues que íbamos a a crear una asociación para que nos trayesen libros, para vender los libros de Consello, y que bueno, pues que, bueno, pues en Carrañón, en vez de darle gracias en Carrañón, diciendo que, que, que para qué crean una asociación, que ya está a Consello, que se apunten todo a Consello, que qué tontería ayer a de crear una asociación, que, pues les paiseba, que les paiseba fatal, fatal, que se apuntasen todo a Consello, además que... O mismo Maragones. Chovens ¿no? Y yo... chovens, eh, que esto no llepa chovens, esto lle, yep, ¿no? Entonces, bueno, claro, nos dijamos, quedamos así un poco esplafarreados, ¿no? Pero bueno, y con Toiconiso vendébanos las fuellas, vendébanos los materias de consejo y vamos a hacer actividad, ¿no? Las primeras actividades ya eran cursos, ¿no? Y pues ya salió la revista Horace, primero hacíamos lo de rebellar, que era la, la revista que feba la colla Chovenir, la fabla, ¿no? Que era una revisteta Ciclostil pues para sacar cosas, ¿no? En plan No conoces la revista Revellar. Sí, la revista sí. Rebellar, ah, sí, a... lo que eh, o el adjetivo que has messo no. ¿Cuál? Ciclo, no sé qué. Ciclostil, Ciclostil, yo no hay un adjetivo, hay un adjetivo, hay un sistema de impresión sí. que había antes, ¿no? Bueno, <ríe> en esa época. ¿Eh? ¡Qué viellos nos hacen, sí. sentir. Somos viellos ya. Oye, los tagas ahora no saben lo que lleva una casete, pues yo no sé lo que lleva el ciclo. Sí, si te decimos vietnamita... Y la vietnamita eh, ya pues ni ahora. mira, hablo. la vietnamita sí que sí. sé lo que hay. Claro, no he visto las pelis. Sí, sí, hombre, claro. Una mujer de Vietnam. Bueno, pues muchas cosas de las que ahora son tan novedosas, pues ya en esa época, en la primera época, ya se feban esas cosas, ¿no? La revista Horace que salió con, con Ori Gallo, pues tenía dos ideas claras. Una... que era, que se pudiese echarar de Aragones de todas esas cosas y a segunda que conviviesen eh, por escrito las variedad vivas y era la idea yo el impulso inicial de Orache y mientras yo coordine el Orache salían textos dialectales cuando yo no esté dijeron de salir no, Hombre, no jodas hoy <risa> <risa> voy, voy coordinador <risa> también bueno bueno dimisión <risa> mucho sí, <risa> <D> <pues. risa> no era a, ayer a mayoría de de estos yo los años que esté yo salían casi todas las variedades. Yo miraba se miraba de, de buscar. Sencilla. Se miraba de ahora. buscar. Sí, pero eh. no era mayor parte de texto, digamos. No, no pero saliva. O sea, y sal iba un, cosas. Un texto, saliva, saliva sal cosas, cosas de todas las variedades, ¿no? Entonces sí se la idea. Y pues también la idea ahora de lo de las trovadas, ¿no? Yo recuerdo porque pues esto pues, es cal convivir. Ya lo veamos Chus de Raúl y otras personas lo veamos como ilusión personal. Pues venga, ¿no? Nos íbamos hasta en autostop, hemos pullado ya ves, ¿eh? Entonces yo recuerdo que la primera vez que se fue haciendo una trobada de convivencia en la que convivían charrados eh, que iban a pedir Aragonés, con Charrados que eran nativos y en una zona fue una que se, que se dició charrar chuntos. Ah, sufrir chuntos. Eh, que se convirtió en sufrir chuntos por todo lo que pasó, que estió en Sin, en el Valle Chistau, no Entonces lo hagamos una furgoneta de estas de 12 plazas no y entonces estuvimos conviviendo allí en, en Sin. ¿no? Estió una de las... iniciativas de, de convivencia, ¿no? Y después pues, ya eran actividades de difusión, ¿no? Lo que se trataba ya era de dar a conocer porque en esa época el aragonés no se conoceba, y entonces era pues fer pegallos, fer cartels y se cartel amarillo y negro que, que te trucaba. Un que de todo. En los huellos, ¿no? Con un mapa porque la gente no, no sabía que el aragonés se charraba. pues esto decíamos, esto es lo que Apunta, también a cuando salían las comparsas en carnaval. sí a, a todo lo que salía o salía sea, pues, nos disfrazábamos de los los como los hombres eh, salvajes eh, aquel sí, año sí. de carnaval y era socializado salía lo del de... de pabellón espera lo de pabellón que va relacionado que no me de charrar. no porque me vienen así de ellas como a baker no que entonces eh, en esa época era nos en eh, no, ogueto en cara eh y era los, los movimientos sociales y esto y era eh, una cosa sectaria Entonces, y entonces ya era el esfuerzo de salir de allí. Una cosa que influyó mucho para salir de ese gueto eh, en Doche, ¿no? Es tío, lo de O'Pavillón que ha comentado Chuse Raúl, ¿no? Nos dio en una caseta en igualdad que arresta de Asociaciones. Entonces ya no sé, Colochistas o el, eh, el Concello decidió que las casetas en cuenta de Dalene a la Asociación de bares y tabernas que ya es lo que sepa siempre, que ya era una mafia, decidió que las casetas les ne daban a las peñas. Y asociaciones. Y asociaciones. Y entonces, bueno, pues llega pues a la Asamblea Ecolochista, la Asociación de Amigos del Sáhara, Oli Gallo, el Frente Feminista, y entonces llega pues en igualdad, entonces lléranos allí, ¿no? Y muy Todas las sectas chuntas. Ah, sí, claro, pero por lo menos ya llega. Y, y entonces hizo ahora Magdalena Se enteró que el aragonés existía, pues por eso, por. Okay, pues los carteles, lo no metébanos en Aragones todos, todas okay. las bebidas. O carteliste del Aragones de de y un kefer de toza, amarillo y negro. y sí, impacto. O malo dice cartel, no dice cartel, que dice cartel, estoy una pasada. Yo me acuerdo de hielo no mío con leche Yo lo ha pegado no mío con colecho, estoy en Amado Elena. Sino, o malo ya que mete malo de los 50.000 hablantes. Y o malo ya que a día de buen en cara ya que repita. ¿Qué? Eh, y esos datos, ¿no? Decían algo así, pero bueno. Ese dato ya era el dato de Nagore y de Ofensor. <risa> Los datos de 50.000 hablantes, ¿no? Eso yo un mantra ya, casi. así bueno Eso lo un poco el cómo empezó el gallo que ya era la pregunta. <risa> Bueno, y continuamos en, en Terra del Barrenos después de este chique problema técnico y, y sintiendo este héroe de parálisis permanente de fondo, eh, con un poque de nacimiento y de o, la vida de Fablans en esos en años 80. Eh, después de, de Fernando, pues estés, tú, Raúl, estés tú también de presidente, ¿no? De Fablans. Sí, bueno, eh, en realidad Fernando no, estar, no, no fue presidente. ...de Fablan es ...Francho ¿Tadón? Vicente... ...sí... Eh, ...Fernando fue un poco lo factotum... ...lo, lo que montó... ...en el año 82... Eh, ...Liga de Fans del Aragonés... ...yo entré en, la, en el año 85... ...y de seguida pilló responsabilidad... ...en la en la asociación... ...y el año 82... ...si no me equivoco... ...un poco pues con la chain que teníamos ...bueno, o grupo de amigos... sobre lo que cae va pues a mayor parte de la responsabilidad en Oligayo pues como pues Pascual, Jesús, Miguel Ángel Barcos pues todos ellos decidimos de presentar una una candidatura pues para hacernos un amiqueta cargo de de la asociación y bueno pues son los años en los que como antes he comentado pues eh, importemos lo modelo de, de lo Día de los Y3 Asturianes eh, a Aragón, o sea, el, sobre, sobre ese modelo que ya existía del Aragón en la carrera, pues decidimos de hacer de pues, una concentración de tardes, leyera un comunicado en la, en la Plaza de España, mismo creo recordar eh, que hacíamos pues, un, una pasavilla conchen de del país vasco y después pues de nueve Febanos un un concierto eh, pues estos son los años de, de pues de Wendell, de grabar o disco de de Ixena, de traer o resentidos en fin fue la verdad que unos años bien majos en los que Oliga yo pues tenía mucha presencia en, en la ciudad en la carrera teníamos también pues mucha capacidad de, de convocatoria y también teníamos pues como un rete eh, a nivel de toda Aragón pues para pegar carteles hacer eh, publicidad de tota isa de, bueno pues dice en especial lo que pasa es que Ixo, perdona Fernando yo eh, ¿Sí? nos nevaba un poco no porque yo creo que ya era más no, en las señales 90 cuando no, no, no, no, esto, no, no, no, no, no, esto fue, eh, en principio, el, o primer año creo que fue, el año Huitanta y Huito que hacíamos un Aragones en la carrera de Nueis en la Plaza Santa Cruz con la rondalla de Chubilaos que la trayó Flip, que ya era una rondalla estupenda de Chubilaos de San Martín del Río y al otro año ya empecipiemos ya pues con con ises conciertos que estoy contando empecipiemos sí, sí, fue fue poque a poque, puyando, pero pero sí, sí no, Shareu, pues, en los no, 90 es lo más gordo, sí. pero empecipió como dice Chuse Raúl no, no, no y eso es cierto, que empecipió a la vez pero yo decía que a fuga, Wendall lleno 92, que además un exitazo sí, bueno, rotundo la, ya, te digo, ya el año 87, bueno, el año 88 89, 90 91, el año de el año Wendall o resentidos el, el año de resentidos o eh, disco aysena o disco me a tierra plana que yo me acuerdo de estar de estar en la concentración con Anton Reixa porque se en vino otra concentración sí, sí. y bien puesto y claro y eran unos poquetaches pues charrando con él y tal y, y participó no sé con Fontaneros no sé si te has acordado que ahora aunque llevo Puerto Cinegia uh -huh. llevo una estructura de pues el esqueleto de la construcción y decían entonces me querés pujar ver uno y tal con ese cofontaneros que queremos hacer una pancarta y yo me acuerdo de estar charlando con Antonio ...y decir ah oh, pues yo sí que quiero puyar... y me empujé con él y cuando yo era alto feriaba aquello que para qué y yo era ferioso de todo yo quiero documentación sí yo de feo. todo eso sí sí eh, yo eh, me falla, voy a decir que en esa época aparte de la presencia social que era un impacto ¿no? en esa época eh, Oligayo tenía tanta presencia social que Ebanos eh, estaba hasta en las en las entidades de coordinación, que decía, o sea, yo ya era en el Consejo de Juventud de Zaragoza, en el, Consejo de, en el Consejo de Juventud de Aragón, sí. y era en, en la Asociación de entidad ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, nos, no. nos gritaban para consultarnos, ¿no? O sea, ya era una presencia social tremenda. ¿eh? Mesmo Ebanos eh, creó grupos de apoyo pues en, en los barrios de Zaragoza, en las casas de juventud, no. en institutos. Y yo recuerdo que en esos años, en, en, en la fuga de esos años, el nivel de cursos ya era tan gran, lleva tanta requesta que teníamos que hacer un, un modelo de curso curto que se pega por los lugares. ¿eh? Yo recuerdo en esa época haber estado por en, en Villanueva de Gallego en, en, en lugares de Teruel, mm. en Zuera, en, ¿no? lleva, llevan cursos que se pegan por lugares y, y, y, y había un año en que se pegan 10 cursos de vez. ¿Eh? Se feba en delicias, que los vea chus en se feba es sábados, es domingos, entre semana, en, en, en la margen izquierda, en institutos, en OPAR. ¿no? Yo recuerdo que, que se, esos años se hacía un curso de Aragones en OPAR, que venía Blanca Blasco, que, que es tío diputada. O sea, que y era, y era un boom tremendo. O sea, lleva el nivel de socios, de organización, de participación, y era tremendo. ¿no? yo, era un, un referén. asociativo por la forma de Treballar, no solo por por el impacto social sino por la forma de Treballar que se teneba ¿eh? decía que Blanca Blasco no solo es tío diputada que también es tío consellera de cultura, sí sí pues me, me viene me bueno, vino... consellera perdón, perdón, perdón Carlos u directora sí. general de cultura, Mierdito me, me Consell, viene... con, consellera sí, me viene perfecto que que hago la de la de la consellería porque Isa, isa era o, o siguiente tema ¿no? Eh, precisamente la parte política porque porque eso porque ahora eh, nos queixamos y con toda la razón del mundo no pues que no salen las las luengas, las lenguas eh, clamadas por suyo nombre en el estatuto en fin de la zaggerle de Luenga, de lenguas y y todo esto pero en el estatuto de 82 hizo si es que a saliva o término lenguas no decía modalidades lingüísticas eh, en fin o no, Marco y era y era muy diferente Eh, y yo creo que una mica opos ¿no? a esta realidad que, que vivió hace na, en las carreras. Y, y yo quería preguntar todos una amiqueta por eso, por cuál era el ambiente político, ¿no? Qué, qué cosas se feban o no se feban desde eh, la administración a todos los niveles, ¿no? Eh, concellos, de CHEA, eh, no sé, todo, todo, todo lo, bueno, comarcas no porque no existían, pero todas las diputaciones... Pues eh, a ver, yo lleva <coughs> cierto que yo me, me digamos que empecé a, a militar o a participar mucho más tarde que no pasa Fernando Bucho ese rol, pero yo creo que en eso es que, como en otras cosas, hemos ido cambiando a mejor, porque a la vez dieron pocas cosas, pero también es cierto que también llevaba bella cosa positiva, ¿no? porque os cursos eran subvencionados en muchos casos con más dinés que no pasa ahora, que de hecho ahora creo que que por ejemplo en caso en Ogará en Zaragoza pues no y yo te lo digo yo, cero. No se no recibe mica, pero lleva poca cosa eh yeran muy poco popularizado u chenalizou u socializou o tema, se asociaba muito o tema do nacionalismo que además no teneva nin presente institucional pero yo veía ve cosa positiva ya que el refús que existe ahora más que en el tema lingüístico más que más a catalán porque el refus vamos a charlar yo creo podemos charlar aquí que somos entre amigos a calzón quitado no pues O eh, refus es más que más a tema de catalán a la vez no era tan frontal yo creo y, y mi percepción con 20 añadas u 30, 30 años de, de perspectiva no sé vosotros Fernando <risa> te pasa la bola Bueno, yo, eh, sí, sí, en esa época eh, no llevaba esa politización que ahora existe, entonces no lleva un interés político, pero eh, la administración sí lleva cosas, que sí, es que, decir, que una cosa llegue que los políticos que crean las leyes, no, van cosas y otra cosa la administración. Entonces lleva dinés y yo recuerdo que lleva un, un módulo por curso, y por cada curso te daban unos dinés para hacer cosas, ¿no?, y lleva subvención del ayuntamiento y se se van se cosas, se lleva proyectos de investigación, ¿no? poco se ceba pero pero se ceba y sin politizarlo, es decir que la, la administración no llega tan politizada como ya ahora en el tema de Arruenga, ¿no? Yo recuerdo por ejemplo que en aquellas envueltas eh, eh oligallo O presupuesto anual Gallo arriba a estar de casi diez millones de pesetas. ¿eh? de presupuesto que ya era, ya te os digo que ya era muy tapasta. Y ahora no, no lo recuerdo porque habría de charlar de memoria, pero por ejemplo Ibercaja, eh, pues colabor, colaboraba colaboraba muy en, en Odía aquel de. bueno, en el día del araón es la carrera porque Feba y lo mete cada año, un millón de pesetas lo Los cartels que que que Febanos, la campaña de pegar cartels, yo recuerdo ir pues en febrero, marzo y a charlar siempre con José Luis la Sala y con y con los allí pues para para conseguir dicha pasta porque claro, traían grupos de pues de Eh, de, de primera de primera fila o sea, pues eh, vascos asturianos galegos y, y bueno recuerdo también que los cursos de, de Aragones pues bueno daban daban bella daban bella perreta la verdad es que eh, no sé si como lo comentábamos antes a a micro zarrao Eh, en aquella época, yo precisamente eh, ya era partidario de. Bueno, fue partidario de haber eh, trencado aquel pacto de colaboración que existía con el gobierno de Aragón, porque todos los años, bueno, pues la se renovaba ese y se convenió, y cada año que pasaba, pues las cosas iban a, a peor, ¿no? Eh, se imponió, pues, la, la parte. Eh, posibilista de, de continuar pues Fendo y cursos y como se dice en castellano pues de de aquellos polvos pues eh, estos lodos ¿no? porque a, a la fin pues Totiso se se esbafó pues chicos no sé yo yo que lo digo no, no sé si que tendemos uno tiempo, con pasatiempo a, a no sé si a glorificar épocas pasadas o qué pero Yo no recuerdo, Fernando, que ese Guaires proyectos de investigación refirmados por el gobierno. Proyectos es de investigación serios, serios. Ni gran no, investigación eh, sería refirmadas por el gobierno y perden uno, o sea, a la vez. No, ellos lo ellos que se iban era eh, las propuestas que se presentaban las financiaban. Lo que no iba ya era proyectos. ¿eh? <risa> Eso lo, lo yo. Carmen Alcover llevaba esas cosas, sí, pero, ¿no? pero y yo somos charrando, Carmen Alcover y ya somos charrando las años 90 y, y si charramos de la no, 80, charramos en, en, de la 80. En esa época no, en esa época y era Eduardo Vicente de Vera. Ya, ya, exactamente. Y entonces Eduardo Vicente de Vera pues decía, oye, por pues, hacer algo, presentar algo una, una propuesta, pero a ver qué puedes presentar, ¿no? O sea, que que lleva predisposición, y espérate que lleva Eduardo Vicente de Vera, ¿no? entonces pues eh, yo lo que digo es que llega diferenciado lo que llega a la administración pública como instrumento para hacer cosas desde el poder político yo tengo yo tengo no sé esto también cuando se charrado pasado siempre se tiende a subjetivizar mucho todo no y lo, y a verlo de troza diferente y es cierto que con el tiempo pues eh, a memoria y esta selectiva que tenemos los humanos que, que además dice que hay un, un mecanismo de autodefensa no que tenemos para para ir suplir las cosas malas Pero yo creo, igual igual dieta en la propia visión subjetiva, ¿no? Pero que en, las, en los años 80, como que se estió trabajando, trabajando una mica cutio, cutio, eh, ubriéndonos camino en una situación de, de gran, como diría yo, Descon, eh, desconocimiento de la sociedad y eh, había una mena de primavera que estió en el año 90, y que pues floreció muchas cosas interesantes obliga yo hizo muchas cosas no hará también que llegó en principio hernán no aguanta en principio no llegó en año y dim pues ya todo lo que ha venido dim pues no pero yo creo que a la vez era como como caminar pernio utancera me parecía yo no era no era todo neutancera no pero sentíu de que la administración no feva cosas ellos no fevan pero fevan cosas si se les proponía Libros, eh, pues oye, yo recuerdo que nos daban libros para repartir en los cursos, ¿no? Eh, lo que pedibas te lo, te lo concedeban, ¿no? Pero es que no lleva propuestas, ¿no? No lleva poco. Sí, sí. Daban libros y luego los cursos los, los, los financiaban, yo recuerdo los cursos. O actividad, tú presentabas, pues mira, eh, eh, convocatoria de subvención, ¿no? Y todo lo que presentabas te lo concedeban, porque no no llevaba guay de, guay de riqueza para esas cosas, hmm. Y luego, en ese periodo también, en esa primavera, que fue alusión Rubén, llegó periodo en el que sale se sale de objeto pica hola, o mundo del aragonés, y os que llegan en el aragonés, era pues como un gueto eh, de personas que se relacionaban entre ellos y que no se relacionaban con otros colectivos. Y en este periodo, ya, o mundo del aragonés, ya empecé a tener relación, ya obrise con otros colectivos, con otras entidades, ¿no?, Y, bueno, pues ya se produce esa, esa interrelación que ahora en Nogada, pues, eh, se ve tan normal, ¿no? Pues eh, te, te relacionabas con grupos ecologistas, te relacionabas con partidos políticos, con feministas, con grupos de jóvenes, ¿no? Es un, una, una ubridura a, a, a la sociedad, ¿no? empezamos a relacionarnos, ¿no? No solo socialmente, sino también institucionalmente, ¿no? Formar parte de las comisiones de cultura, de los... con sellos, no, en las jornadas nos invitaban para participar, ¿no? yo pienso que este un un momento en el que además de todo eso lleva un filo conductor y era la buena relación que lleva entre todo el mundo, es decir, que aquellas unas personas que eran más amigos, otros eran, pero y era y era una amistad tremenda entre todos, se feva cenas que le va a buscar sitios porque, no, si tú lo no recuerdas, Chus cerraba en las mm -hmm. cenas, el problema era buscar un sitio porque se apuntaba todo dios a la cena. todo Dios venía a las cenas ¿eh? y, y, y, y era una una relación de amistad de, de o sea nos unía el aragonés y la y la amistad, y o sea, eso era muy importante no cosa que ahora pues eh, eso se ha crevado no bueno, y no, ahí no. <risa> nosotros y somos pues, amigachos? No, claro no. sí pero pero no llego en aquel momento era todo el mundo no lleva no lleva a nadie que no que no estás en, en, ese, en ese proceso, Bueno, también, ¿no? ye, eh, a ver, aquello, lo que ocurrió y que la generación que llegara nos levando un poco entre mans a dirección de Oli Gallo, pues bueno, pues plegó un momento en que tenía tenido que buscarse la vida, o sea, pues ya irá, nos festejando, eh, teníamos que empecipiar que a ganarnos los garbanzos, se acababa la la carrera y no se podía continuar viviendo de pues de, de morro, ¿no? Y Cale va a ya pues a, a buscarse la vida y eso hay un poco lo que pasó, aparte también pues de diferencias de criterio, cuestiones personales que eh, en ese momento pues Eh, a Oliga yo sí que le, le que pi, le pilló mal y, y lo trencó, o sea trencó aquella generación aquel grupo humano que era que movilizando pues a cuatro o cinco mil personas en, en Aragón alrededor del Aragonés que, sí, que sí, se veía sí, si que tenemos listas y todo porque sí, el sí, sistema sí. que tenemos era de los cursos no en la propia programa de los cursos pues uno de los objetivos era Embrecar a la chen, y es decir, que de cada curso tenía que salir Chen que pues, se embrecase en la asociación, un, un trovario en rete para, para captar Chen ¿no? Y entraba muy Chen de socios y de colaboradores, ¿no? lo pues Porque yo creo no... que ese hice, hice papel que como dinamizador en Zaragoza, pues después de, de unos años eh, lo ha recuperado Nogará. Y, y bueno, pues estos son también cuestiones cíclicas, ¿no? Sí, y yo creo que te os iba a decir, que, que te tornó una mica la idea que te decía antes, ¿no? Que tornamos, miramos siempre, u, u, bueno, miramos u, igual lo fuimos sin querer, ¿no? Pero, pero que tendemos a idealizar el pasado y tal, y a ver, muchas veces lo que pasa es que las, las asociaciones o las entidades o los grupos humanos... Responden también a las propias dinámicas de las personas. ¿sí? Y yo, por ejemplo, mi grado de militancia ahora en la movida lingüística ya es cero, y había un momento en la vida que yo era toda la vida prácticamente. O sea, yo era dedicado, cuasi de una traza exclusiva, a la cuestión lingüística. Y, y, a la, y en el mío caso, por ejemplo, a Nogará, y a tal. Y yo plegó un momento que, pues claro, ya que te fas mayor, tienes. No visto como en Euskal Herria o en Cataluña que haya que puede vivir. Yo tengo un amigo que le va veintitantas añadas, o veintitantos años, viviendo de vivienda de AEK. luego a estar jefe eh, de prensa nacional de Ek o el director de comunicación nacional de Ek. ahora torna a estar ahí de Casleus y a profesor. Pues este amigo mío, o sea, fue poco que estoy charlando con él me decía, oye es que, no sé qué a vivir si no, si no viviendo de la euskera y en euskera y tal, ¿no? Y yo aquí imposible. Y como yo imposible, pues hacen Y había un tiempo que en Nogara, por ejemplo, y en, y en el de Gallo llevaba personas que treballaban en Nogara, o sea, tenían, y eran achustadas y tal. Para esas personas, y ese momento, pues claro, eh, si se, si se se puesto a continuar con ella Pues con esa dedicación, pues bueno, y yo también ese queréis Pero como no hay sinas, a pues se ha de hacer ¿no? Como era un programa, este Que todos so no a la vez. <risa> y Antimas, como, como ex vividor de, del aragonés, porque yo estoy trabajando. Que era en muy Nogala malo de vividor, Carlos. Bueno, viví del aragonés y, <risa> y lo vivíba también en I-61. ¿no? pero pero yo creo que, que ya era una mica la andrecera que que le va que cale va a aprender no la profesionalización de, de los cursos, pero bueno. Y eso se trencó por por todo lo que se trencó y, y da pa, pa un programa casi. ¿eh? Todo este debate porque también a Chen, pues que a lo mejor eso no le no le fa guairegoi, ¿no? Pero bueno. O okay, que vivir del aragonés dices. Que Viaigaichen que viva del aragonés, ¿no? eso siempre siempre nos lo Os lo dicen, ¿no? De ah, lo que queréis, ya vivir de esto. Bueno. Bueno. Piachen ¿sí? que vive de castellano, ¿no? Claro. En fin. Bueno, eh, ya ya Vaz también apuntabas, esperaste una miqueta, que sí que se, que se subvencionaba o se daban a duya hasta la investigación, ¿no? Y se, haya, y se haya entre las cosas, que ahora había, y una maravilla, bueno, y una maravilla, todo lo que había publicado, todas las investigaciones, todos los libros, todas las monografías, decíbanos antes que todo el mundo aprendeba, pues eso, pues que viva la, la gramática en Agore, lo diccionaron dos y poque, poque más. Eh, pero ahora pues yo pues yo tengo en casa un, estanterías plenas de, de libros que, que cada vez que quiero consultar bella cosa pues tengo un, un fascal de, de libros a que consultar y todo eso, y es gracias a todas las investigaciones que cuento que muitas empecipiarían en eh, precisamente en estos años no en los no sé si cómo llega la investigación de en isas en envueltas pañales pues, pues nada nada sí sí y era fe sí, sí. pues, no ya porque las cosas que se fean y eran pues eh, eh, fateras no no se feaba con una metodología ni siquiera se pensaba no yo pienso que en esa época ni pensábamos que el aragonés tenía la riqueza que tenía y que existía con tanta fuerza no de feito, pues esa percepción yo lo que nos feaba pues Ferviaches, ir a sentirlo de verdad no Ir a replegar parolas, pero no lo febas de una forma sistemática, ¿no? Yo recuerdo que en esas envueltas de aquellos años, pues bueno, estionadas puyadas que se van al Valle o al Valle de hecho los premios Valdecho, que ya eran por esa época. Entonces pues llega un contacto con los charrados nativos, pero no te proponebas un proyecto de investigación serio, ¿no? Se feban cosas, pero no... Y se podrían haber feito, porque eh, tenían la angaria, la administración ya era a la luz a de que se presentasen cosas, pero es que no, en esa época, pues lo que no se lo era, era hacer cursos para enseñar, ¿no?, y, y, y poque a poque en los cursos transmitivas lo que ibas replegando por las zonas, ¿no?, pero yo pienso que en esa época no teníamos la idea de que el aragonés ya era tan vivo como ye, tenía la riqueza que tenía ¿eh?, y, y si no se nos ha pues ese nos ha feito más cosas, ¿no?, Me voy a inventar, con perdón, José, me voy a inventar un término para definir a Fernando ya no solo en Aragona, sino también en Castellano. Y es eh, retrooptimista, Fernando. Retrooptimista. Porque, y yo de que, que tenese la administración langaria por... Chico, yo no no sé... Yo, eh, tú, sé pero yo no lo me llevo. otra cosa... Y esto es que... Bueno, que ahora me lo dirás. si es uno a favor de esto, pero... Eh, yo sé que voy a, hacer, voy a estar muy crítico con lo propio Movimiento Aragonés Y no voy a señalar a personas, pero eh, quiera entender que entienda eh, A metodología científica para el estudio del aragonés Ha tardado mucho tiempo Mucho, mucho, mucho tiempo Y, te muito, muito, te tiempo. y teniendo Chen la universidad en la movida del aragonés desde principio Que Belún venga y me lo explique Por favor con toda la razón, tienes toda la razón. Bueno, en realidad, a ver, um, que es que esto se, o sea, daría para un otro... Porque, en fin, esto y pillas un, un filo y con ese filo podríamos ser un chubillo. Lo no sé, lo no sé. En realidad, eh, los años 80 y los años 90... llé de militancia pura y dura, o sea, de dar clases de aragonés, de hacer mucha animación sociocultural cultural. Caldería recordar aquí que en los años 80 lo único que se publica sobre el aragonés desde una vista científica es el trabajo de Francisco Noguera que lle el aragonés de Panticosa que se publica en el año 86. El año 84, el año 85 se publica El Habla de Gistaín, de Brian Mott y poco más, o sea, de que a comienzos de los años 2000, por ejemplo, no se publican las dos primeras monografías que son fundamentales del Aragonés, que son dos traducciones: que son el, el Aragonés. Eh, el dialecto alto aragonés de, de Alvin Kuhn ¿Eh? Que lle del año 33-34, que se va publicado en alemán, y los libros de de William Dennis Elco, que lle las afinidades fonéticas entre el bearnés y, y el aragonés. O sea, y esas dos principales monografías, al año 2003-2004 no se publica, y, y también precisamente ese año, pues lle cuando se recupera el archivo Saro andy de Burdeos, por Oscar Latas. O sea que la verdad es que a partir del año 2000, cuando se empecipian a publicar monografías históricas del aragonés, y cuando la Chen, que ha estado militando en lo movimiento de animación de idea, sociocultural, se ha formado una miqueta, porque Dicagora, pues lo que ha tenido, y pues muchas ganas de hacer cosas, pero con muy poquita formación. Claro. Y cuando, o sea, pues con Ises Bimbrev, pues y con lo que con lo que se ha feito todo, Aparte de que que recordar que la Universidad de Zaragoza, eh, una universidad que pertenece a la escuela de Manuel Alvar, y una escuela que niega la existencia del Aragonés, que el Aragonés muere según estos profesores universitarios en el año 68 con la muerte de Beremundo Méndez que o, o principal defensor de esa de de isa, vista de esa visión de del Aragonés y, eh, Don Tomás Huesa y los suyos seguidos y, y que hay muy poquito en ese departamento los que fan cosas dignas de un estudio científico del Aragonés. Que habría recordar aquí el libro de María, de María Luisa Arnal. Eh, que ye de finales del año 90. de los años 90, principios que llegue... el habla de, de la, la baja Ribagorza, o la recuperación del archivo de Moneva con el libro, el vocabulario de, de Aragón de, de, de Moneva y Puyol. O sea, que en realidad en los años 80 y los años 90 lo que nos hemos dedicado ye a hacer mucha animación sociocultural. Pero hacer mucho o sea Muy, eh, poca investigación. muy poca investigación muy, muy, muy primero muy poca investigación claro, la, lo que se fue ayer era replegar cuatro palabras o sí pero por tener contactos pero no pero no con una visión científica pero claro porque por empodiza, por, améliorar, por améliorar un modelo de lengua que enseñaba sí pero que, no por tener más vocabulario metodología sí pero y sí pero que precisamente eso lo teníamos que haber feito la Universidad de Zaragoza a través de los suyos departamento los suyos becarios y los suyos todas las rafolladas y fornadas que año pardatro han estado bueno que que todos años han, han, han estado saliendo de de pues de la universidad y esa facultad y la chen que lleganos muy militantes en todo ese movimiento pues pues igual que hemos feito clases de aragones y hemos pegado cartel y hemos maquetado eh, revistas Pues a la curta o a la larga también hemos tenido que hacer ises estudios de ises trabajos de campo, pero que me llevanos que no los febaki los tenemos que hacer, o sea que hemos tenido que que que fe todo. Yo yo diría, perdona Fernando, yo diría que a ver que coincide, pero un costado tienes mucha razón cuando dices que desde que en esos años 80 se publica lo de Nagore de Panticosa y lo de Brehamos de de bueno de Chistau. Eh, de que acabo de los 90, que ya con manex, lo de Marisa Arnal de, de, de, de Baixa Ribagorza no hay, hay cosa. Pero yo lo que decía, o sea, y, y eso coincide, cuando en principio también, digamos, si había una primavera, que decía yo con esta metáfora, sí. una primavera de la movida social en la, en los años 90, también ya hay una mena de primavera, eh, eh, u despertarme todos los chicos, que ya se ha ido formando, chen que sale de la universidad, chen que tal... Pero yo iba, a mí a Garán, que tienes razón, en, en, en el tema de, de la universidad, yo Raúl, pero yo también, en esto es que quería estar autocrítico en efecto de que, habiendo como lleva en la movida de la Laguna de Chen, que, que llegan en la universidad, supuestamente científica, o supuestamente que tenía una, metodolo una metodología lleva no una metodología eh, científica, supuestamente, no la aplicaba, no se aplicaba, y a referencia que en la universidad porque en Isha yo creo que sí que hemos de estar autocríticos y con la perspectiva del tiempo lo pod en podemos estar ¿no? a referencia de gente de la universidad del Aragonés y era Aragonés que nosotros metemos ahora y que hemos messo en, eh, en crítica y, eh, y en duda todos estos años y era referencia y yo creo que yo científicamente es muy poco defendible y claro, a la vista de científicos y indefendible ir con Isha Aragonés, Tierco, eh, ortopédico y que y que yaichen, que se ha quedado entruchada en ese año gutanta que yo gran problema para y perdón pues por sí. esta retólica ahora sí, que sí. Se sí, sí no no yo defeito las los primeros eh, intentos de, de hacer investigaciones bueno investigaciones esa época no era investigación sino replegas de palabras pues muy tarde surgían de dos cursos no yo recuerdo que los las primeras cosas que salió pues estio yo lo primero que fácil estio en en el año 82 o 81 o 81 igual era un viaje tabolea que fácil una replegada allí no Pero después era pues por los cursos, ¿no? Yo recuerdo que, que el vocabulario fobano salió porque ofende un curso en Villanueva de Gallo pues venían dos sagalas que llegan de fueva ¿no? Y que decía ah, pues mira, eso se dice, pero esto también se dice, y pues, pues tantas cosas se dicen en afueba, oye, pues íbamos a charlar algo en lo tuyo, pay, ¿no? Y entonces pues a raíz de eso pues va a salir el vocabulario de cueva el de tarrienta lo mismo, ¿no? El de Chistau, pues lo mismo con Fernando Blas, era pues, porque con los viajes que se feban, pues, oye, pues, es que aquí, había muy léxico que no, que no, pues que, que no llega replegado, íbamos a apuntarlo, ¿no? Y primero en cuadernos, ¿no? Entonces, las primeras replegas eran informales, ¿eh? Y eran informales, y, se, y ya, te, ya te digo, las que se las que se han publicado de impuestos, pero de aquellos años, el Chistavín, el Pobano, lo de negros de Tarrienta, de otras zonas, pues llega por eso, porque... ...de forma informal... ...lo feba, replegando palabras... ...porque llevas que lleva más riqueza que no pensabas... ...y la replegabas y pues, le dabas una forma... ...pero no lleva una metodología... ...propiamente... Pro, ...coincide Fernando... ...y esa época... Si, ...si paras cuenta... ...y soy de mitad de los 90... ...te acabo de los 90 cuando ...una echando yo ...que is, que estudiando dando clase y tal... ...con Fernando Sánchez y con Fernando Blas... y en principio a Zahir Tachistein y Fueva y tal y Fez payó un libro que llegue muy bueno claro no, me todo lo chiquamente pero que lleve miserable pero, pero, pero ye yorego, ye un buen paso en tabán que el libro de Fobano, que además descubre un dialecto que ya era practicado en, eh, inédito en Aragonés y eso coincide con las traducciones que ha comentado también Chuse Raúl que, que se publican en Xordica con bellas cosas que a hacer también Chuse Raúl en Eh, no, no. En Gara, no, no. y con lo que digo yo también de la universidad, todo dicho va a, co a coincidir si fue o no fa, en 4 o 5 años. U, que vamos a ver que ya hay vida y ya de, de todo lo que hemos visto y de todo lo que nos ha no Bueno, yo y que es, nos yendo lo tiempo una, una barbaridad. Y, antimas, me queda un tema... Si decíamos bueno, es que cada tema, cada filo que tocaba nos daba para un, pa un programa o que íbamos a tocar ahora da para pa dos o tres. Que ye, precisamente, no podemos dejar de charlar de los años 80 sin charlar del año 87 y de aquel famoso y trascendental para el Aragonés primer congreso tras la normalización del Aragonés. Voy a demandar muita brevedad, porque ya le vamos pro tiempo, ¿no? Pero iso, ¿cuál...? una miqueta pues eso cómo se plegó en en aquel congreso eh, que cuento no sé si si en parte tú parte o qué pues, yo y, yo no era el yo era yo era un secretario de congreso pues sí, que para cuento tenía 14 años y cuál es que, que estiró una mica los los aciertos y las errores no que que ah. vía vio Ixo, os demando muita, bre muita brevedad Y si queréis ver la día pues venimos y nos fotemos aquí dos Yo, horas charlando de, yo de participé por partida doble Participé en las discusiones eh, En Oligallo de Fanas del Aragonés Que presentó Pues una serie de propuestas y enmiendas Y también eh, Participé como miembro de la eh, Churpa eh, de la, Churpa, churpa De la junta universitaria y bueno y estampela mi firma en en esos acuerdos del año 80 en el libre dice en el libre dice sí bueno así lo que ocurrió ye que en el año 84 brevemente lo voy a contar el año 84 el consellero de cultura de do gobierno de Marraco que llega de la que llega de Favara pues puncha una miqueta a los alcaldes de la franja eh para que se achunten y eh, públicamente eh, salgan eh, firmando firmando de conjunta un manifiesto que llegue lo famoso eh, declaración de, de Mequinenza Me en lo que se dice que bueno que lo que se charra allí es Catalán y que bueno pues que la legislación aragonesa pues a reconocer pues la la existencia y la realidad pues de de la lengua catalana en Aragón claro de Camín lo consellero de cultura Pepe Vada que llega precisamente en Kiev a a estos alcaldes a que hizo ocurrirse consigue porque cal recordar que tapar da la vez Aragón no tenía competencias en educación consigue un convenio para que en el próximo curso de una forma voluntaria colegios e institutos puedan tener en las suyas aulas profesos de catalán que bueno pues a poqueta se irán sumando a esa enseñanza de catalán pues a lo largo de los años bueno de los años 80 y principios de los 90 en un mundo del aragonés pues nos pilla a todos como decía Miguel Ríos en Bragas y claro pues a prisa y corriendo de cara a la galería para que se vea en el gobierno o para que el gobierno de Aragón y el consejero de cultura veiga que en un mundo del aragonés también existe Eh, unidad eh, de criterio, de trabajo, eh, unidad gráfica, etcétera, etcétera, que ya era bueno pues si fa o no fa, pues prácticamente como como ahora, en cara que con matices, pues eh, ya te os digo de prisa y corriendo se monta un congreso que ya, o congreso para normalización del aragonés en lo que en realidad pues eh, vía una un núcleo duro que Yeki controla o desarrollo las ponencias y, y, y las decisiones que se va a prender en ese en ese congreso que lo único que va a hacer pues dar eh, cargos ratific ratificar, ratificar, lo, que lo, que ya ratificar venía, lo que ya se venía Eh, empleando de una traza mayoritaria per parte de ese, eh? eh, ese mundo que era o mundo da fabla, o mundo de las asociaciones del aragonés porque al recordar que ni os chesos, ni eh, os ansotanos, ni os venasqueses, ni os ribagorzanos, ni la chenque, o sea, en ese congreso pues no participó eh, de ninguna asociación Eh, que, que trabajase en alta aragón con, con la aragonés eh, porque a la hora de la verdad pues los chesos no, no, no firmó ni se si acuerdo y, y no sé qué pasó con con la asociación a las no sé si a la fin lo firmó o no lo firmó pero bueno básicamente hizoye lo que lo que se hacía montar un congreso de cara a la galería para pa Fer viller que todos llegamos de acuerdo y para eh, intentar que o gobierno de aragón empecipiase a bueno reconociese el aragonés y empecipiase a dar clases de aragonés como en Cataluña cosa que creo que no que no ocurre flujo una una ahora yo ya todo que tenía 14 15 años cuando congreso pero yo que ya sabes que no me callo ni De oh, pero tú lo, la vayas, tú lo, vayas, ¿tú lo en la vista histórica, hombre, Sí, sí, creo. sí, sí, pero a yo me interesaba una cosa que siempre quiero preguntar, que mandito ve a Vegada, pero sabes que lo de, de arremos y más lengua siempre Tú que la Vegada, que preguntas, sabes la respuesta perfecta. No no, no, no, no, no, de Son formación preguntas retóricas. No, no, no, no. Pues de formación profesional, Chusé U Fernando. Y es cierto que se decía, a ver, letras de la BCR en la oreja, nah, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Eso es cierto? No. ¿Veis cómo no se ha respuesta respuesta? Ah, vaya, eh, no, no lo, no lo recuerdo eso. Se no. votaba, sí, se votaba mano Alzada. ¡Ah, amigo! No. Se votaba, pero no como ha preguntado Rubén. Pero no por letra. No, como Rubén, no, no. pero se va por propuestas o por letra. Claro. Propuesta 1, ¿no? Eh, claro. Venga, propuesta 2, ¿no? La EÑE, es sí, la que estoy un poco bueno. conflictiva. Ah, pero sí, pero vaya yo, pero yo. Pero por ni se hacen ni que la continuamos, Eñe. A Eñe, que yo estoy culpable de eso, porque me <risa> hacía una, una transaccional y, y creveo veo voto. ¿Pero cuántos votos salió a Eñe? No me acuerdo, pero a ver, es que yo recuerdo en ese congreso que se votaban las cosas, ¿no? Una treintena de chovenardos allí, ¿no? Con cuatro o cinco más grandes, ¿no? Decidiendo de aspectos filológicos, ¿no? Sin, sin preparación y sin cosa y a mano alzada, entonces, ¿no? con cosas que ya venían treballadas por los que querían eh, no imponer porque en esa época no lo villagas como una imposición sino mm, fichar, atarranchar las, las suyas propuestas, ¿no? pero nos con los, los villévarnos como dioses ¿no? y los país se va estupendo, entonces esas cosas se votaban allí, esa grafía se votó allí entre 30 ochovenardos, ¿no? ...a mano alzada, ¿no?, sin, sin mica preparación y sin mica argumentación, ¿eh?, y, y se oye verdad que se votaba a mano alzada, ¿eh? Sabes que ya hay una cosa, yo que me parece una cosa súper graciosa, que ya hay Chen que defiende a muerte la grafía que salió a la vez, y Chen que, que se, que se encarraña mucho si va a servir no. al otra y tal... Que encara cara continúa haciendo servir mal Isa Grafía, por ejemplo sí, sí, metiendo no o guión de Vía por ejemplo. Sí. Y, y la. Bueno, y, y muchas cosas, sí, sí. eso me fa mucha gracia porque lo he visto muy en zagueras, Santimás que cada vez ha sí, la sí. fanserie sí. peor. No saben <risa> emplearla porque Pues que si han leído la suya, eso le, pues no se puede decir, ¿no? Sí, yo, pero, yo le. Pero yo le he <risa> Sí, es que es como el, el una grafía guión, preconstitucional la justa, sí, la pero ch Chen de Peso en, en bella asociación sí. de estas importante emplear el VIA con guión <risa> y es, pero como si es que ni siquiera en lo sí, yo recuerdo una una, bueno, una, una, una revista de una asociación cultural nacionalista pionera de Zaragoza ah. que a yo me han vetado por, por por escribir bueno por, porque les decía que no, hoy no publicaría en la grafía del año 87 sí, sí. Y, y sin embargo, bueno, pues han, han publicado en, en una supuesta grafía 87 que, bueno, que ye, antes del tampoco. año 87 porque eh, precisamente aquel guión famoso de B.A. Eh, o congreso del año 87 pues la, ya favor. lo remató, pero estamos hablando de que 20 años de impuestos... La Chen continuaba escribiendo vía con guión. Uy, vente, yo lo no leigo allá, o sea, lo leigo, ¿eh? Ahora mismo, sí, sí, sí. En WhatsApp lo emplean, en Facebook es... Exactamente. Sí. Que, que tornan los huitantas, es... tornan los huitantas. En este caso, tanta <risa> Exacto, sí, sí. Bueno, <risa> este tema como hay un amigo marronero. Eh, sí, no sé si tenéis bella cosa más de, de congreso, bella cosa positiva, que, que sacase... <risa> Eh. bueno pues está tal no, lo... hombre positiva yo, sí, Gabriel, a ver. yo yo me yo me enganché laguna chusto y un pues en la treinta y siete que he dicho que era pues un crianzón pero pero yo me llevaba a la checa yo con a la vez a fernando a chuse raúl a, a al trachen y tal y yo veía que sí que tenían como que era un referéndum importante es decir hemos feito esto y yo duró lo que duró pero pero bueno estoy pues una y era yo un referén no no te paréis a tu chuse raúl okay. sí pues o sea, o sea, es un, re, un referén porque eh, villlevas como un feito de unidad porque en esas es. en esas épocas la, lleva como una chicota confrontación entre os de Zaragoza y huesca bueno siempre ha existido esa cosa y, y se crebó un poco no porque se lleva que se podía atropellar juntos no se lleva una sensación de, de unidad no del aragonés dos juntos que, que que aduyó muy mucho a, a, a que aquella percepción que se tenía de la luenga y de otro vallón común, pues Eta de Ban. ¿no? Yo, yo lo vi, lo, lo sintié como una cosa positiva. Después de dos años, cuando analizas, pues lo puedes vivir de otra forma. Pero en ese momento, no Estió la, la primera vez que se pega una cosa, todas las asociaciones, ¿no? Sí, ¿eh? Nosotros no pensábamos... lo del mundo del aragonés, porque no eso ya era impensable, ¿no? Que la chenquecha a Aragones nativos en embrecase en estas cosas, ¿no? En esa época ya era impensable, ¿no? Ahora, lo que ya impensable, es que no se falla, sin contar con ellos. Pero en esa época, lograr que firmasen cosas conjuntas, con sello, ligayo, rea, cuando cada uno trabajaba por su suyo lado, pues ya era una cosa muy importante. ¿eh? Yo Yo pienso que fue una... fue una... Se cerró en falso. Eh, en aquel momento la, la. O grupo, la secta que Yéranos así, pues lo que hacíamos fue cerrar filas, básicamente. Y yo sí que recuerdo. Lo recuerdo perfectamente. Preguntarme con, con otros compañeros. Pues. Eh, ¿Por qué no firmado los chesos? ¿Por qué no han firmado.? Y claro, lo que ocurre y es que la percepción que teníamos del Aragones en Isa envueltas, enbueltas que pensábamos que el Aragones y era la chenque y era nos asti en ese congreso. Y yo creo que escape un poco la chenque que teníamos ciertas inquietudes de de movernos pel territorio, de estar conches o al sótano si está pues a escape videnos que, bueno, pues que, que hizo eva hasta una cosa que en ese momento sí que sí que ha funcionado pero que no era una cosa definitiva, en realidad, bueno, el eh, tema de la grafía siempre estió de puerta hasta adentro, siempre fue una cosa que se comentaba, entra en usatro, o sea, y era un, aquello de... De prietas filas, ¿no? de cara está afuera, y como una cosa muy monolítica, pero a nivel interno sabébanos que. Sí, se feban y se porque decían, todos juntos, pero la primera presión que tenía es pues, de impuestos, ese congreso, oye, que esa gracia no más se empleaba en las asociaciones Exacto. para cosas de estas socioculturales, que sí. cualquier texto que se feba, que no yera, ¿eh? eh, que no controlaban. que no controló, nunca se escribía en eso al principio clamaba la atención, ¿no? Decía, esto, esto lo lleva ¿no? Lo que ya era en Río Aborzano, el texto es en Grausino, los programas de fiestas, y yo eh, en esa época ya era una de las fuentes que miraba en los programas de fiestas. Y eso a la fin. ¿No? Hizo nunca, la fin. nunca se escribía con esa grafía. Entonces ya, me empecé a parar cuenta, ¿eh? Empecé, las revistas locales, todo lo que se feaba que no era controlado por las entidades, no se ceba en esa grafía y eso te va fa, te a fa reflexionar uh -huh. ¿eh? solo se publicaba cuando saliva en Fuellas porque se, se cambiaba la grafía y a la fin lo que ocurrió pues fue pues que Toz, paremos cuenta de que con esa grafía eh, no iba a nuestra garra puesto que iba a cumplir lo suyo papel en una época muy importante al aragonés pero que con esa grafía pues, no se podía continuar mayoritariamente ahora Toz somos por ...una otra grafía... Sí. ...y los que continan con... ...con esa grafía... ...pues que no, han, no han... ...en fin, pues no han reflexionado... ...de y que y se continan en, en absoluto tanto, ...y ese hay problema... ...yo pues, yo todos digo una cosa... ...yo igual, tar, no sé si tarde un poco más... ...sí si que es cierto lo que... ...lo que ha dicho Serraol, no tanto como secta... ...pero sí que era como un código interno... no ...lo de, la grafía lo tenías... ...esta era la grafía de la ...y además razonamientos... a decir, no, a chen que fue a servir, como dice Fernando, toda la mucha Chen que fue a servir en Aragonés Popular, pues lo fue a servir, lo escribía en a graf, en a que mayoritariamente era a grafía, pues, como se escribe en castellano, eh, pero decías, no, ya que no son alfabetizados en Aragonés. Sí, sí, nos no son alfabetizados. No, o sea, digamos, o código que con, lo que tú, con lo que tú mirabas de autocom. Bueno, y como... Eh, no tú, sino en general y eran los autoconvencidos colectivamente sí, sí, que era así ¿no? ¿no? o, si o problema allí sí. es que no, no son alfabetizados en algunos si esto si es efecto en el siglo XIX pues bueno, pues puede estar o en los en los años 30 y si lo es efecto en patrimonial pues también podría estar no, pero pleguemos sí, tarde y sí, además pleguemos tarde con un modelo que llegue que fa raro y que fa extraño a los Aragones, a los propio Aragones, que ese era un gran problema para yo No, o que el año 85 el año 86 eh, Pepe va a dar y se da o carta blanca a esa grafía. Bueno, ahora sí. no seríamos charlando no. de esto, seríamos charlando de otra cosa. Sí, pero yo, pero yo también creo que mica. A ver, siempre me he frito un... Y ahora voy a estar una mica cabrón, porque aquí somos entre amigos. Que esto sí. se mete para todo el mundo. Ya eh. lo sé, pero si Francho Nogore no se vivió nunca en Lezo, Ese no se escribió nunca en Isha Grafía, Entonces fue Isha pregunta. Ah, da claro. No, no, hay un problema de no hay un problema de Francho, o sea, hay un problema de de Francho, de lo suyo mentor espiritual, que pues eh, Rafael Andolf. En fin, son son muchas muchas cosas. No se quiere muy lar, yo, No, todo y todos hemos colaborado también, a esa también sí, sí. he al, escrito al... mucho en Isha Te voy a chustar para endizcar a, a los comunistas. No, o sea, si pagas bien, todos. Eh, lo mismo que llevas a cobrar. Hemos feito parte y somos. enfermos ¿Sí? Enfemos en, en parte de. No, pero a ver, no sé. yo digo esto, eh, no sé quién estió una política catalana, me acuerdo, no voy a decir el nombre porque me cae muy mal, pero que hizo que todos estos políticos nacionalistas catalanes eran filhos de, de Jordi Puyol. Eh, y yo creo que entonces que somos aquí de, en Bel de Villa Traza somos fillos de Nagore o sea lo digo con respeto entre la ciudad entre la ciudad figura y entre la ciudad trayectoria y entre la ciudad de trabajo pero yo siempre y se pregunta si Francho Nagore en el viulezo, yo creo que nunca se ha escrito en isha, es que no, que no... Isha grafía. a ver que, que bueno femos... <coughs> podemos podemos hacer un programa para charlar de la grafía por eso sí sí ya lo he dicho cuando en principio la pregunta <coughs> pero bueno por ejemplo Eh, Rafael Andolz Teneva el libro presto Bueno, tenía Lo suyo diccionario Aragonés Castellano Castellano Aragonés presto para salir Y se presentó en, la, en una de las primeras reuniones Para la, pa la discusión de la grafía Y él dice Oye venga Que yo esto ya lo tengo así escrito No me lo jodas ¿eh? No me lo jodas ¿Eh? O sea que también Eh, que esta, esta intrahistoria también es muy importante o sea claro él sí que venía de mundo vasco y claro mmm, Palachen que vivió en un país vasco como Francho Nagore y como eh, Rafael Andolf o Congreso de Aranzazu y la ortografía de Aranzazú fue una fita pues se quería repetir eh, en el mundo del aragonés eh, en el congreso del año 87. Claro, eh, ese congreso en lo que en lo que se va trabajado por muchos años, per comisiones, la comisión de lexicografía, la, la comisión de verbo, la comisión de onomástica, en fin, eh, eh, y yo en el mundo del aragonés en tres días... Nos lo saquemos de, de, de encima. los más chulos y, que los de Bilbao. Y, y más que más porque teníamos a Osmosen que iba a publicar eh, un diccionario en la Librería General y, y le feo falta, o sea, lo tenía ya maquetado, lo tenía ordenado y ya era una merde eh, cambiar la biografía. Pero diccionario de Andor 10 de 77 a primera edición. la primera edición yo de la 77, pero la Show. primera reunión. que se fa en, aquí en Zaragoza, en la Peña del Cachirulo. Exactamente, y en, la, en el en el año, y en el año 74. ¿eh? Y en el año 74 y precisamente en se decide empezar a escribir a Sinas claro eh, en el año 74, 75 Rafael Andol empezó a redactar eh, la suya la suya primera edición y claro, y pues lo que no puede hacer Ye cambiar toda la grafía, o sea que pero por contra un modelo de ganánchel conte Anxel conte en andalán dos 16 años y Mesmonagore en andalán no escribe ni esa grafía. y una mica de andaloso, no pero pero en, en el caso de Anxel Conte sí que va a servir una grafía de raso diferente que quelle más chica y lleva más más amanada a la, a la tradición histórica del aragonés anchel conte se presenta con 30 tacos en la reuni en la reunión de del Cachirulo y se y se troba y no a, pues a un grupo pues de niños de Zaragoza con 22, 23 años y bueno, pues no tiene con es no tiene mica de no, no. no. Bueno, no Fernando, no, no, no, video, sé si, eh? no sé si vi continuas. No, es que lo que decís de verdad no tengo que contradecir cosas, y verdad todo lo que se dice. Bueno, eh, como, como se nos llega el no programa de vegada, como de, de justicia, que se nos va ya casi a, la, a las tres horas, si si te os paréis muy breumen más en cara, eh, y so la, nos queda el único tema por, por tratar que llega la, la percepción social cuanto al aragonés, ¿no?, que yo no sé cómo se vive va a tapar de la vez y como has visto sobre todo la, la evolución, ¿no? En estos ya se me va la cuenta 35 años ya desde de, de aquel 80 eh, si ha ido a mejor, se si ha ido a peor, qué cosas han ido a mejor y cuáles a peor. Muy Breumen por favor, que si no, pues no, la, ¿no? La, <risas> la percepción social ha cambiado de todo. Los primeros años eh, si se meteba a una mesa en los años en los años de los 70 y los primeros del 80 se metía a una mesa ¿No? buscaban Y bueno, buscaban ¿no? Oh, oh, pero la gente no sabía que existía el aragonés, ¿no? Ah, pero es que existe un. ¿no? La Chen no sabía que existía otra lengua, no lo sabía nadie, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo que se ha logrado yo puede estar a favor o en contra, ¿no? Pero todo el mundo sabe que existe. ¿eh? Todo el mundo sabe bueno. que existe. pero es que en esa primera bueno con matices uh -huh. con matices pero se sabe con que matices. en esa época ni los ni los que llegáramos en un movimiento pensábamos que existía pregúntale ¿No? pregúntale tú ahora si podés hacer una una encuesta ahora a los diputados aragoneses que saben sobre el aragonés y nos quedaríamos bueno sin sangre en la pocha. Hombre, también es verdad que hay uno que va para diputado en el Congreso que el otro día decía que Aragón era con 30.000 paraos. O sea, que cubrió. Porque con yo tampoco no hay un criterio... Sí, sí. No, lo que pasa es que ese hay un criterio político. O sea, él sabe perfectamente que esos son 30.000 parados. Yo, yo creo que este no lo sabe, ah, no lo sabe. Bueno, no, bueno, bueno. no, bueno. Yo es fácil, yo es fácil. Yo también creo a ver, que, que se ha avanzado mucho. se ha avanzado mucho, también es cierto que igual que a mi percepción, ya digo, esto se, se barracha mucho con las tías percepciones eh, per personales, perdón y, y como que en entonces estos años que se ha vivido momentos que parecía que lleva que esto ya era, era no, tocando con las mans que el dragones fuese oficial y tal porque como que ya iba mucho más ¿no? pero se ha avanzado mucho y lo más importante para yo es que se ha avanzado más que más, aunque el dragones ya encara... A... lengua de transmisión patrimonial o transmisión de paisi mais a filhos de afilhas. Paioixo, sí que está un avance de tot. Porque enixo sé que yo creo que que ya se puede decir que muy generalizado o feito de que a chen reconeixa a charra aragonés, porque hemos de recordar quanta chen en en hecho deciba que no charra van aragonés y isto era una realidade en ensaño dos 80 e en ensaño e 90. y en las zonas que, que decían que charraban basto que charraban mal no que no se charraba ahora la chen tiene menos vergüenza reconoce que charra la luenga no o que la han charrado suyos pais no o que sí pues esto ya aragonés sí pero en aquellos años ni la propia chen de los lugares fuera de los puntos referencias que tenían bella variedad reconocían que charraban aragonés no y no, no se sabía que existía ¿eh? bueno yo voy a estar una un amiguetame pesimista Eh, a ver, por un costado podemos decir que, que a nivel sociolingüístico la situación ha mejorado, existe mayor información en líneas generales sobre la existencia del aragonés como lengua romance como fillado latín eh, a nivel político desgraciadamente creo que continuamos igual o sea, veíamos que Los partidos políticos, pues pasan del aragonés. No tenemos, eh, no tendríamos ahora, creo que no tendríamos ahora, podríamos trobar ahora un político de primera fila que pudiese tener una conversación en, en, en aragonés. Eh, a nivel simbólico, sí que cal recordar que, por ejemplo, en las taqueras elecciones, pues ha salido muy touch que aquí esto Eh, churar u, u prometer lo suyo cargo en aragonés, con lo cual, bueno, también ye, también importan, importante important. y soy importante. O sea, que que llegue una, una situación agridulce ¿no? Eh, por un costado, pues mm, sí que la, la situación sociolingüística ha mejorado. Por pues, lo que yo era contando, pero lo número de parlados u de chenquechar aragonés, pues yé, bueno, pues per cada día que pasa, yé peor. O sea, ahora pues. no tenemos más de 6.000, 7.000, 8.000 personas que charren un aragonés mínimamente eh, potable, o sea, con un sistema pues, de, de artículos, de plurals, léxicos, sintaxis, o sea, y esto, pues bueno, pues si fa 20, 25 años, cuando decíbanos que esto le quedaban pues, Eh, cuatro telediarios, pues ahora le queda, bueno, le queda lo zaguero, lo, o sea, que salga el hombre del tiempo y que despida, que despida o telediario. Por lo tanto, eh, en fin, cal continuar haciendo lo que se fa, desde la, la iniciativa privada, desde las asociaciones, desde las editoriales privadas desde de la Chenquefa Radio como, como tú Carlos aquí no sobra de ningún pero Cal eh, dar paso también pues a, a una generación como ya se apunta también en, en estos largos años formada científica eh, con bueno pues con una preparación pues como como Cal y que los políticos pues bueno pues empecipien a, a hacer lo que lo que han de hacer el problema es que bueno pues esto no no da votos y, y bueno pues la aragones va a continuar así pues como la lengua romance en, de, en mayor peligro de, de extinción pues según te es lo, lo libro rojo este de la de la UNESCO pero en fin espero que pues que entre todos o entre una entre la mayoría de los movimientos de Aragones de conjunta pues con, con parte de, la de, de los movimientos sociales pues mes, mes afins y mes preocupados por la diversidad cultural y en este caso lingüística y con los partidos políticos pues podamos hacer, en fin un, un zager esfuerzo por quitar a la Aragones pues de, la, de esa situación agónica a la que pues si no se le mete pues una solución ya, o sea, ya pues íbamos a ver cómo muere de van de dos nuestros huellos. Bueno, ya lo has feito una mica modo de reflexión zaguera. Sí, es que me quiero ir a casa <risa> sí, ya sí. Te <risa> ponen tres horas aquí. Y todo y todo. No sé si Rubén y Fernando tenés bella reflexión zaguera ya hasta rematar este este programa que sea igual a las tres horas ya. Eh, pues muy muy breve, yo yo pienso que o camino ye despolitizar aragonés, diga ahora se tiene una visión de que política y luenga y nacionalismo tienen que ir de a mal y yo pienso que a luenga eh tiene que recuperarse desde una perspectiva científica, cultural y social, ¿no? Y que se tiene que charrar con todos los partidos políticos. y que se tiene que empecipiar ya a eh, desarrollar lo que llega un modelo de lengua basado en lo que se charra, no, pero con una visión de empleo de la lengua, no con, con no, como, no con no con como un signo de identidad política que ha hecho un feito un poquito mal al aragonés, no, y contar con la en que charra el aragonés en los lugares que llegue la gran antivocación que se ha tenido todos estos años, no, de hacer una lengua eh, para los charrados sin contar con los charrados. Bueno, pues yo voy a yo voy a estar una mica más optimista. Comparto el diagnóstico que ha hecho Raúl, que yo creo que, que es cierto la situación, es muy complicada, pero yo creo que ya que somos charrando de diseño 80, creo que somos mucho mejor que a la vez, pero mucho mucho mejor. Creo que esa politización o ya eh, eh, identificación entre Luenga y el nacionalismo fa mucho tiempo que ya pues se fue a vivir de Baixo de Chinebro que se ha abierto mucho tema que ya es cierto que continúan cayendo personas que charlan aragonés pero que, bueno, yo quiero cuca le huello futuro y digo que ya hay Chen Nueva que ya, ya no solo Carlos, que Carlos Tefas vi yo también, ¿eh? Ya lo soy, ya, no, no hombre, yo sí, ya o estoy sea, pensando que, en la siguiente generación que, que, ya, que, ye, isho, que, que ya lleva tiempo nahi, que, right. ya, viene, que ya, ya vienen refolladas de Chen Nueva que, que, se, que a más ahora todo lo bueno todo lo bueno y todo lo malo que que hacíamos en ese momento vosotros en todos pero todo todo y Jerencio lo son a las personas que vienen ahora que ahora tienen ganado mucho con respecto a esos años nuestros y que bueno que por qué no podemos mirar de, de buscar un futuro lagones no simplemente me no encantaría rematar con ella con ese por qué no Bueno, pues yo yo y soy yo también una mica por torno a decirlo, ¿no? Como decían en Galácticas, este combate todo esto ha pasado y, y tornará a pasar. Aprendamos de, de las cosas que se facieron bien, aprendamos de las cosas que se facieron mal, eh, y, y siempre hemos de hacer las que, las que se facieron bien. Muy tismas gracias de verdad, que ya, te he tenido tres días, tres días, no, tres horas, en dos, casi, casi tres días. <risa> en dos días, o espera, o espera que se habrá visto bien. Eh, Rubén, José, Raúl y, y Fernando, muy tismas gracias de verdad, que, que sé que, que he duro. Eh, por haber venido y por haber compartido con nosotros pues pues toda y con toda la gente que nos escucha toda esta experiencia que yo cuento que daba para hacer una temporada entera de tierra de barrenaus pues muchas gracias y buena no y y que bueno pues que se, siempre salga temas para charrar sí hombre gracias a tú carlos por contar con nosotros gracias a fernando a rubén Y pensar que, que al Aragonés eh, hemos de, de por el corazón. O sea, si conseguimos que Lachen se enamore del Aragonés eh, ya los tenemos cazaos Pacutio. Como me enamoré yo, no soy yo de ella. Pues muchas gracias a Chusé, a Fernando, a Carlos, no solo por este. por este, este día de grabación, estas tres soletas que yo me para eso, no estaba una bufada, o sea, esto ha pasado de camino, pero también por todos estos años, y ahora me voy a meter una mica sentimental, de, de estos años en los que he aprendido vosotros, que hemos compartido muchas cosas, mismo nos hemos tricoloteado, nos hemos chilao, y al revés nos hemos abrazado, y yo creo que esto pues fa, también fa parla de estas cosas, ¿no? Y yo me a despedirme diciendo, y nos escuchamos el viernes que viene de vuelta a nuevo en la línea ofre pero no, no, han pasado casi 30 años y no va a poder estar. Pues oye, torna, torna a fer y cal, cal un segundo programa en Aragonés, en Terre Barrenos, en, Barre, en Radio Topo, ¿no? Que ahora, pero diría en Radio Cierzo, ya la cagaría. Ahora me trovo muy muy solo, ahora sin la hora charrante y sin Fendorella, hay una pena, hay una pena. Bueno pues despedimos como siempre con un resumen musical que he prevado que todo, que todo he gastado pues una mica música de, de las añadas guitanta. eh, que ha sonado, pero, pero fondo, ha sonado Iron Maiden, Taco, los Romeos de Sisters of Mercy, Los Enemigos, Ablador Dro, Barricada David Bowie, de Pesmo, Héroes del Silencio, Isorra y Joaquín Sabina, Kiss, Cortatu, La Bullonera, La Orquestina Alfavirol, La Polla, Los Piratas, Los Ronaldos, Maznes, Más Birras, Metálica, Parálisis Permanente, Stevie Wonder, Tequila, Los Gándules y Beluna más, que, que operas ti porque ya a la fine ha Abreu de, de añadir más, más música. Agradecer una otra más a Rubén, a Fernando y a, y a Chuse Raúl por haber venido y por haber no, haber compartido todo ese conocimiento. Y a toda la gente que, que Luitó en, en esos años, que continúa Luitando y que ha permitido que, güey, tantas y tantas personas eh, sigamos aquí enamoradas de, del aragonés, como, como decía Chuse Raúl ahora... eh todos recordamos que Historia Tierra de Barrenaos Radio, que lleva la versión radiofónica de Blog Tierra de Barrenaos, que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, YouTube, Ebooks y todas estas cosas que que salen cada día, que había un nuevo horario de, de emisión, ya no somos en en Opinchueves, ya podéis escucharnos a una hora a medio de cen, los miércoles de de 6 a 8, los dos primeros miércoles fuimos un programa nuevo, los dos segundos miércoles de mes femos femos repeticiones de de programas viejos. Y como ya casi ja, lle tradición en, en esta temporada, me voy con una canta que no lle de los cuitantas precisamente, que lle de, de este año, que lle de Zoo, que, que ya sabes que, que en esta temporada yo lo considero disco del año, y que lle, lle corbe, Corbelles. Con Zoo, todos y todos decimos, de que vení en tierra de Barrenaus, que lo paséis bien. Vaya bueno. Si buscan tantas respuestas que olvide las preguntas que me fed, ganan en impotencia el ritmo que perdred. Pensem en desitjos que en fets, plorant de rabia volen fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, e xir del pou, regar la vida amb nova sàvia, l'home nou. Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, però no passen, defenen el seu país i les seues cases, i monta un número de l'amo de la empresa, que plora si en la riquesa. Això ja no es com han trobat la manera, han aurorat la sang i ara te fan la fera. Les dies ja no són lleis i sempre fallen, el rei ja no és el rei si el cap li tallen, vinguen les El pueblo salva al pueblo de esos putos merdes Y saludante al nuevo siglo Trenquen el guión y las reglas Y una cosa si vení un col d'estad Como Cuba con Vietnam Cabreos en sepiedad Tempestes venen del sur Son en corbeyes que tallen la boira Y creéis una flor al mur Por ser futuros, presentes, memoria Tempestes venen del sur Son en corbeyes que tallen la boira Suena una flor al amor, por ser futuro es presente es memoria Els comps esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinats a no tindre dreta a guanyar mai i així rebota ets i el comença tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud sombriu conscient de la seva força. L'escola de Chicago no guies nostres passos, portem idees i energia a cabassos. Expropia-se, col·lectiva que el poble m'anem més de ministres i presidents apuren-se que senten la para la P i recordem els nostres mentre afilem el ganivet. Cochabam, Baxiap, High Market Venes obertes, corbelles, esmolais Tenim els exemples La selva la defenem a Machetais Nuestra casa no és el patio de los gringos Passo a paso expulsamos a l'imperio I una idea que deuríem no olvidar Contra tota autoritat, barra de ferro al cap Tempestes venen del sud Sonen corbelles que tallen la boira y creix una flor al mur Vol ser futurs, presentes memòria venen del sud son en cordellas que tallen la boira y creéis una flor al mur por ser futuros presentes memoria Seran mai mes el nostre magatzem, la dignitat no es compra, el sol nos ven. que no van a permetre que ell se exploten, ni soportar el pes de naves botes. Capitalisme és barbari en a pres que la història es escriu amb la sang de qui perci. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre, que en esta Europa muerta huele a sufre. Presentes, memoria. Tempestes venen del sur. Son el corbeles que tallen la boira y creis una flor al mur por ser futuros, presentes, memoria.